Tía, es que, tía, han ido a pillar. Me han preguntado dos obras de, de, de, de un pavo super indie que, que es Alan Moore, ¿sabes? Y, y, y, tía, es que no me acordaba. Es Pero, que no tenía ni idea. ¿Qué te tengo dicho? La respuesta es Watchmen. Siempre, siempre, para lo que sea. ¡Te había servido! Uf, tía, se me había olvidado. Uf, es la quinta vez que suspendo el carnet de Friki. Uf, fatal. No sé cómo se os ha hecho a vosotros Pero a nosotras se nos ha hecho muy largo Estamos aquí de nuevo Pangirl, Y estoy con Maloles Hola, ¿qué tal? Y yo soy Rosa Y en este programa que es el quinto Pero va a salir en junio Ay, Dios mío, mi trastorno obsesivo-compulsivo está sufriendo ahora mismo mucho Pero no pasa nada A lo mejor precisamente para compensarlo Y volver a estar con la numeración del mes Tenéis doble sesión este mes ¿Por qué no? Pero estamos que lo tiramos En fin, pues para el programa de junio Que estamos eh, Vamos a hablar de manga Esto es eh, La venganza de Rosa por hablar de Rob Liffel, el podcast pasado Que lo sepáis No, no, no, si hubiera sido venganza Te habría hecho verte todo marmala De Boy, Hannah yoridango Y Carecano, te he puesto cositas <risa> Actuales, ¿vale? Bueno, al menos que han salido hace poco Así que no, no te puedes quejar así... No, no me quejo, no me quejo para nada Porque además de Boy Como hace poco he enseñado eh, Yo era fan Yo era fan de de Boy Así que nada, vamos a hacer un poquito un programa distinto Vamos a hablar todo de manga Y bueno, también tendremos Noticias y tendremos Algunas cositas que queremos comentaros Y luego ya nos podremos hablar De eh, trampas agridulces Que es uno de los mangas que traemos, que es un sojo. También hablaremos de eh, Asylum Boys, que es de Milky Way, que por cierto hemos eh, descubierto que es un shonen y que no es un sojo, cuando pensábamos que era un sojo. Y hablaremos por último del undécimo pasajero. Que, que yo creía que era un sonen y ha resultado ser un sojo así que en este programa vamos a romper las barreras de género de la eh, sucie de, uy, de la suciedad iba a decir sabes <risa> imagínate imagínate lo sucia que está la sociedad pues eso <risa> bueno pues nada para que ya lo sepáis y creo que sin más dilación voy a contestar eh, un comentario que nos pusieron en el último programa, que hemos tenido pocos comentarios, eh, es el efecto, el efecto Ropelife, no hay nada que comentar. <risa> y, y nada, pero sí que nos preguntaba un chico que si recomendábamos eh, dos cómics, eh, uno era de Guardianes de la Galaxia y la verdad es que eh, un Omnigol que salió hace un mes o dos así de Panini, Y sí que eh, no, no lo puedo recomendar porque no lo he leído. Y el otro que preguntaba era sobre el New Frontier de Darwin Cook. Y. ¿qué queréis que os diga? O sea, sí a todo. Sí, sí, Darwin Cook sí. <ríe> y The New Frontier, que es un Elseworlds de, de DC, con todos los personajes clásicos. Es uno de los mejores cómics que he leído yo últimamente. No sé si hay que estar muy puesto en el universo DC para entenderlo. Yo, desde luego, no me considero para nada una persona muy puesta en el universo DC porque yo siempre he sido así más de Marvel y además tampoco soy de las que se estudia las crisis y cosas así. Y siempre voy un poco perdida porque nunca leo en orden nada. Así que yo lo entendí bien y creo que eh, para novatos y novatas se puede leer de New Frontier, el dibujo de Darwin Cook es una maravilla, es una preciosidad, los recursos que utiliza también son, son geniales, estupendos, y con papeles de periódico y tal, y es una historia completa que ha sacado ECC en un tomo que no sé si vale 30 o 35 euros, sabemos que ECC barato no es. Pero bueno, que es, es estupendo, es una maravilla y, y además son de esas historias que te dejan el corazón muy contento, ¿sabes? Te lo dejan tiernecito, contento y la verdad es que mmm, a mí me encanta, así que sí, eh, os lo recomiendo para todo el mundo. Pues muy bien, creo que eso, por el efecto Roblifel, no habíamos tenido más preguntas o en todo caso no las habíamos tenido si quedaron a, en, esparcidas en los programas anteriores así que eh, si tenéis algo que queráis decirnos hacednoslo llegar por las vías habituales ya sabéis, eh, Twitter, eh, Gmail o oh, en el último programa que colgamos que es la forma más fácil de que estemos al tanto para el siguiente programa contestaros Y dicho esto, creo que teníamos otro anuncio que hacer, ¿no? Sí, hemos estado. Hemos estado debatiendo mucho a este respecto eh, sobre eh, la digamos eh, deontología profesional del podcaster, ¿no? Eh, el caso es que eh, yo sé que hay podcasts, o bien eh, revistas, bueno, blogs que les regalan cómics, pero eh, nunca lo dicen explícitamente, por así decirlo. Y hemos estado debatiendo y creemos que si nos mandan algo gratis, pues eh, para que lo leamos y lo reseñemos, que es algo que pues, eh, nuestros oyentes y nuestras oyentes deberían saber. Entonces sí. eh, queríamos pues eso comentarlo. Nos van a enviar eh, cómics Fandogamia, la editorial Fandogamia, que son una editorial bastante pequeña, además tienen una política bastante guay, hacen TVO barato, que es algo de lo que a mí, bueno, a lo que yo estoy bastante a favor, porque creo que el TVO barato ayuda a que la gente lo compre y que la gente se meta en este mundo, etcétera, etcétera, y me parece algo positivo, y eh, bueno, pues son, son básicamente pues eh, un grupo de chavales que empezaron con fanzines y que pues al final se montaron su editorial. y eh, han decidido confiar en nosotras y mandarnos <risa> y mandarnos cómics, ¿sabes? Eh, las primeras que estamos flipando somos nosotras, pero bueno, os vamos a contar más o menos eh, cómo, cómo hemos planteado esto para que bueno pues lo sepáis. Eh, y oye, si se quiere animar Norma ODC, o de O a mandarnos TV, o sea, a mí me parece genial, ¿eh? Pero bueno, por si acaso que no caerá esa breva. Bueno, pues eh, Fando Gabe nos va a enviar eh, cómics, eh, no, los que nosotras le pidamos, porque solamente vamos a pedir a aquellos que consideremos que están más o menos en nuestra línea, porque ya sabéis que nosotras tenemos más o menos nuestra línea eh, del podcast y hablamos o bien eh, de, de autoras o bien de cosas que nos gustan mucho. y es así de simple entonces eh, elegimos nosotras los TVOs que nos mandan y bueno, pues hablamos de ellos si nos gustan y si nos apetece, hacemos lo que a nosotras nos apetezca un poco esto es guay porque tenemos mucha carga de, de cómics Rosa y yo, que compramos un montón, nos gastamos un montón de dinero eso es así y está bastante guay porque nos... Eh, Pero, bueno, a mí me parece que reconocen un poco eh, nuestra valía, lo cual es algo que todavía estamos eh, flipando. Eh, que yo que sé, que tengamos más de mil descargas en un podcast ya me parece flipante. Y encima que alguien, bueno, que alguien decía enviarnos algo rollo galletitas y eso también me flipa muchísimo. Pero bueno, que una editorial lo haya decidido también es muy guay. Y, y por otro lado también eh, determinados eh, cómics o, o, o tebeos que a lo mejor se salen un poco de lo que a nosotras eh, nos gusta o que se nos sale del presupuesto pues así también podremos eh, probar y expandir un poco nuestras eh, fronteras comiquiles, lo cual también está muy bien para no hablar siempre como de las cosas que nos gustan, porque bueno, si tienes un eh, dinero limitado, como es nuestro caso, muchas veces no vas a comprar ciertas cosas no sea que no te gusten o no quieres arriesgarte por si, yo que sé vienes eh, eh, siendo una mierda y dices hostia, pues podría haberme comprado esto otro que sé que me va a gustar y, y, y ir a lo seguro, por así decirlo. Así que <risos> nada, pues estamos eh, muy agradecidas eh, ojalá se sumen todas las editoriales <ríe> Tú lo diciendo que eh, alguien, alguien picar Nada, tú sigues tú sigues sigue soñando. <risa> no, Exacto. Es... O sea, eh, ECC, por favor, eh, hago un esfuerzo muy grande comprarme todas las cosas de Wonder Woman, incluso las que ya tengo compradas, podríais, podríais enviarme algún TBO. A ver si el señor ECC me escucha y decide apiadarse de mí. Pero bueno, eso, en fin, que, que nada, que muchas gracias y que también que lo sepáis por si, oye, a lo mejor decís, eh, pues no me fío, ¿sabes? No sé, creo que nosotras solemos eh, hablar bastante transparentemente al respecto, pero, pero bueno, por si acaso, y nos ha parecido important importante decirlo por eso, por una cuestión de, de ontología profesional, aunque eh, no seamos profesionales de esto nosotras en absoluto. Pero bueno, ya lo sabéis y pasamos a las noticias ya, ¿no? ¡Soy! ¡Bah! Ya te ya te te saludo ti Yo no tengo prisa, me quedras a mí que quiero oír Lan Bien, eh, bueno, es tradicional empezar por películas y, y series, ¿no? Esto de las noticias, ya tenemos como una estructura que no está escrita en ninguna parte, así que, ¿qué tienes de pelis? Bueno, pues yo... Eh, de, de ¡Wonder Woman! ¡No! Vamos a hablar de Wonder... ¡De verdad! Ya, no me lo esperaba. Ya, esto da una sorpresa. Eh, bueno, pues en Estados Unidos se ha estrenado Wonder Woman, se estrenó el día 2 de junio, Las críticas desde que hicieron el preestreno en Estados Unidos y las primeras emisiones de la película y tal fueron súper positivas. Y de hecho, el, eh, el día de, del preestreno en Rotten Tomatoes estaba Wonder Woman a un 95-96%. Eh, por ciento en el tomatómetro este que, que ponen. Hmm. Ahora o sea, se ha que quedado es... al 93, que sigue siendo una cifra más que decente, es decir sí, impresionante. Sí. Yo, sí. Mi coña favorita si lo da es la de esta, parece que Wonder Woman es tan buena que la vamos a considerar de Marvel <risa> <risa> Bueno está, están habiendo muchas críticas, muchos comentarios, tal parece que a la gente le está gustando mucho eh, luego hay gente que, que dice que es que parece de Marvel, otros dicen que es que eh, no tiene el mérito Patty Jenkins, que es la directora, sino que lo tiene Zack Snyder, porque el guión, porque no sé qué, bueno, en fin da igual el caso, o sea, da igual de quién sea la culpa o, o la no culpa pero el caso es que se ve que la película está muy bien, está a la gente le está gustando mucho, luego creo que la nota media era como un 7 y pico o así, lo que pasa es que lo del tomatómetro solamente cuenta votos positivos o negativos sí. pero vamos, que creo que está como en un 7 eh, por ahí oí comentarios Es buena a nivel fase 1 de Marvel, sí, lo cual también, lo cual también a ver, a mí las comparaciones son odiosas y además es que me parece, desde mi punto de vista, que no puedes comparar, o sea, no lo puedes comparar. Y además, porque en la fase 1 de Marvel hay muchísimas películas distintas a, a quien le gustan unas, le gustan unas, y a quien le gustan otras, otras. Lo que yo digo siempre, y más respeto de Wonder Woman, que sabéis que soy muy fan. es, eh, yo me esperaré, ver la película y a ver si me gusta y a ver si no me gusta, ¿sabes? Es muy difícil que a mí no me vaya a gustar una película de Wonder Woman, porque de todas las cosas que leo, o de la película, etcétera, etcétera, yo siempre me, me gusta ver la, la parte positiva, eh, a no ser que sea un, un truñazo enorme. Pero vamos, yo soy una persona bastante fácil de contentar, con carácter general y más al respecto de Wonder Woman. Y, y luego otra cosa es que eh, la comparaban con, con, con el Superman de Christopher Reeve Y yo, sí. eh, eh, eso está más pasado que la Charito Eh, sin ánimo de ofender, pero eh, una persona de 20 años no tiene por qué haber visto las películas del Superman de Christopher Reeve, que es de finales de los 70, o de los 70 creo que era no sé, es que lo miré, pero ya se me olvidó. No, que en todo eh, caso son icónicas porque pues era el superhéroe de la época, ¿sabes? Cuando no estaba toda esta burbuja de los superhéroes, chupito pero tampoco es una peli que, que, que digas, oh Dios santo, obra maestra, comparemos La con ella. A ¿Sí? ver, a mí esto es algo que, que. es que queda un poco mal decirlo. Pero un señor. De 60 años, ¿sabes? Que haya visto Wonder Woman y que le haya gustado porque le recuerda al Superman de Christopher Reeve, es que su opinión no me importa. O sea, que me parece, no quiero decir, me parece genial que le haya gustado y veo que es algo muy positivo y me alegro un montón por él. Pero obviamente no es eh, la opinión que yo voy a ir a buscar al respecto de, de formación de opinión, por así decirlo. Es sí. como. yo a lo mejor me fío más pues de de Simón, por ejemplo que le gustó mucho la peli o me fío de pues yo qué sé pues de una chica más joven que opine y que le haya gustado y que haya flipado con la película cosa que por cierto ha pasado creo que he visto a todas a todas las eh, guionistas y dibujantes que sigo en Twitter o en Instagram y tal eh, no he visto todavía ninguna que me haya dicho que no le guste Wonder Woman bueno me haya dicho sabes porque se comunican conmigo personalmente. <risa> Pero bueno, eso, que quiero decir, que las críticas, bueno, yo me espero a ver la película y decido. Porque además, yo repito, eh, lo siento muchísimo porque sé que para mucha gente esto es una gran decepción, pero es que a mí no me pareció mala Batman vs Superman, sé que no son los superhéroes canónicos y tal, pero yo mientras veía la película estaba entretenida, que luego te pones a analizarla y dices, bueno, pues es que esto no es así, esto no es así, pero bueno, yo mientras la veía estaba entretenida. Así que eh, no soy una persona muy de fiar al respecto de De las cosas que me gustan y que no, porque soy muy fácil de contentar. Así que eso queda dicho. Querida audiencia, no os preocupéis, porque todo lo que le podríais haber dicho por ese comentario que ha hecho, ya se lo he dicho yo. Es decir, la conversación de Marta la tuvimos conforme acabamos de ver la película, pero bueno, la, la queremos con todas sus cosas, no pasa nada. Y... Y en mi caso yo sí que tengo miedito, ¿eh? porque es que a mí el hype, el hype me jodió Guardianes de la Galaxia 2 y a mí el hype me puede ¿eh? y me estoy ilusionando con esto, oye, yo, yo que no soy nada de Wonder Woman, pero, pero mira, así que voy a, voy a volver a bajar expectativas y a ver qué nos encontramos. Pero bueno, me, me, me habría encantado que todo lo que tendría, lo, todo lo que teníamos que decir de Wonder Woman es de, a todo el mundo le está gustando, pero no. Sí. Tenemos la noticia, la noticia de. Ah, bueno. En fin, bueno, voy a ello y ya, luego, ya, ya luego desbarramos, porque si no, no me pierdo en el odio. Eh, se organizaron unos pases en Estados Unidos no mixtos, es decir, solo para mujeres. Eh, que bueno, realmente, cosa primera, es decir, esto lo anunciaban así, ¿no? En plan de. Eh, solo chicas, bien, pero luego los chicos podían entrar, de hecho es que había chicos que estuvieron comprando entradas para estos pases, lo cual pues de primeras está muy feo No. Es decir, ¿para qué narices con todas las proyecciones que tienes te metes a un pase que han hecho solo para chicas? Bueno, espera, espera, porque además ese, ese pase no era ni mucho menos eh, el día del estreno. No, no. El día del estreno era el viernes y el pase no mixto, que lo anunciaban como una sesión solo chicas, era el martes, o sea, ¿Un, hoy. ¿Un martes? ¿Qué, qué, ¿Qué narices haces un martes en el cine? Pues hacer el cabrón y el capullo, es que no. Bueno, vamos a ir rebajando odio, que ahora esto sí. va a ir encrescendo. Bueno. Bien, pues aparte de los me que se colaron en las secciones no mixtas, hemos tenido luego a los becerros que han ido coreando el ¡Ah, oh, pues si esto fuera solo para chicos, otra cosa diríais! bla. pues es que, claro, feminazis! <risa> en fin... Y, y me quedo corta para todo lo que se ha dicho, en serio, es que... Yo hicimos un comentario en Twitter y lo silencié por las cosas que nos estaban llegando, porque yo no quiero lidiar con señores que me chillan. Yo pasé porque yo, bueno, lo sabréis que es sobre todo Malo es la que está en la cuenta de Fangirl, y de hecho cuando entro yo la cago porque contestamos las dos lo mismo. <risa> pero sí que me quedé con ganas de decir cosas al respecto de esto y, y aunque a mí me parecen de cajón y muy básicas, las voy a decir, ¿de acuerdo? Bien, primero <risa> punto número uno ¿por qué no es lo mismo las sesiones mixtas solo de chicas que las sesiones mixtas solo de chicos como Para sorpresa de todos aquellos que decían ¿Qué pasaría si esto hubiera pasado? Ya pasó con Logan y con otras cadenas y demás Esto ya ha pasado al, al contrario, ¿sabes? Y la connotación además es muy distinta para empezar La connotación de eso los chicos es de ah, Aquí no entráis vosotras porque esto es para supermachos Y no lo vais a entender porque... y eh, no saber otra mierda, ¿vale? Y esta es una connotación muy distinta Que es espacio seguro Es eh, como esta Es una área de entretenimiento, mayoritariamente masculina, por desgracia, aunque eso se está... limando o al menos un área que es especialmente hostil con las mujeres porque vamos ya a quitarnos la venda y admitir que si hay gente que escribe artículos de por qué se siente mal cuando uno va a una tienda de cómics, si a nosotras se nos pide que justifiquemos qué es lo que nos gusta, pues oye es que no es el mejor lugar del mundo para estar, ¿sabes? no no, no eh, Hay una cierta de, de, partamos de la base de que mm, mm, al menos no todas nos sentimos cómodas en todos estos ámbitos y por ello es necesario que exista un espacio seguro Es decir, es que es necesario es decir Es bueno, no, es necesario Porque muchas chicas que les daría palo O que no estarían seguras O que eh, tienen miedo Y es que es así, que, que vayan y les cuestionen En plan, de ¿tú que vienes con el novio? No, es que es, es lo típico Pues tienen este pase para ellas Que es un martes, que no hacen daño a nadie Y ahí está, para ellas. Bueno, espera. Además, eh, la connotación con la que anunciaban esta película de Solo para chicas era un tono festivo, en plan de vamos a la fiesta de Wonder Woman, todas las mujeres que hemos estado tanto tiempo esperando a tener una... protagonista femenina eh, en pantalla, ¿sabes? en el ámbito superheroico. Mm. Y, y sí, ha habido otras películas como Electra, Catwoman, ni el presupuesto ni la repercusión, ni los personajes punteros, eh, mm. que es por ejemplo Wonder Woman y eh, luego te pones a leer los comentarios de la gente al respecto de este tipo de cosas y entonces te das cuenta que efectivamente hace falta un pase femenino es porque había, había un señor que empezaba a decir que van a perder dinero porque las chicas no van solas al cine las chicas van con sus maridos o con sus novios que las invitan, pero las chicas no tienen, no, no van solas al cine y, y ni mucho menos se pagan la entrada y es como, eh, ¿me lo estás diciendo en serio? o sea, aparte de toda esa connotación tan tóxica, heteronormativa al respecto también tan misógina de eh, no sé, eh, yo suelo pagar mis entradas del cine, no sé llámame loca, pero, pero vamos y... y bueno luego también haciendo comentarios de y quién les va a explicar la película sí porque no la sea. van a entender herir por eh. herir y ante todo esto eso y ya acabo y cierro ah, y <risas> nada tranquila es que en, en la base de todo esto está un concepto que vale vamos a vamos a La chapa de derecho, ah, os jodéis, es lo que tenéis por escuchar a dos que están en la materia. Eh, es que esto es un ejemplo básico de discriminación positiva, que se ha criticado muchísimo y que yo lo entiendo que, que critiquéis porque es la crítica fácil y, y, no sé, simplista, sinceramente, desde mi punto de vista de no entender por qué es positivo eh, discriminar a colectivos que tradicionalmente han sido tratados desfavorablemente en un determinado ámbito y, y coincidiremos en que es, en el caso de las mujeres, en los superhéroes. Tanto por la representación que tradicionalmente ha habido, como por el público, como por todo lo que estamos mencionando. Y la prueba de ello son los comentarios, efectivamente. ¿Y, y por qué? Es decir, que hay gente que está en contra de la discriminación positiva, ¿de acuerdo? Pues ponte entonces en contra de... La puñetera constitución española que se reconoce en el artículo 9 apartado segundo, ¿sabes? es decir, es, está en las bases de todo el ordenamiento jurídico democrático hay discriminaciones que deben estar porque no todos estamos en igualdad de condiciones y es necesario equiparar las situaciones Así que todos aquellos que dicen que discriminar está mal en cualquier caso y que si esto se hiciera al contrario, igual, y, y llámese esto, llámese la puñetera camiseta de Stradivarius de feminista, llámese todas estas mierdas. No es equiparable la situación y por lo tanto en este caso la discriminación está totalmente justificada. Así que yo quiero decir que aunque no hubiera sido la connotación de Logan, somos muy machos, Wonder Woman, viva la fiesta, aún así estaría justificado desde mi punto de vista al menos. Bueno, y ahora ahora vamos a añadir el comentario final a este respecto eh, Hay chicas que han ido al estreno Y ya en estreno no había ningún pase no mixto, etcétera, etcétera eh, Que en sus salas, señores, han silbado a la pantalla cuando ha salido Wonder Woman En plan de pedazo de jaca, ¿sabes? Eh, eso es eh, hiriente, eso es eh, incómodo y eso te hace sentir una mierda, un trozo de carne y, y, y objeto de comercialización pura y, y que tu cuerpo es objeto de consumo y ya está. En una película como es Wonder Woman, que intenta dar un mensaje de empoderante empoderdante de las mujeres e incluso en una película así pasan este tipo de cosas, o sea que eh, quizá A lo mejor eh, nuestros oyentes del género masculino eh, Consideran que, que ellos no lo harían Pero es que hay gente que sí que lo hace Y son esa gente la que te hace sentir incómoda No, quizá es un poco eh, eso. Además, una sesión completamente voluntaria, en plan, oye, como hay sesiones eh, con subtítulos a, para personas sordas, o bien eh, en Estados Unidos hay sesiones con subtítulos en español para eh, sí, la versión, población la, latina. La versión ¿sí? original de toda la vida, ¿sabes? Que, También hay que, sesiones que... a precio reducido para eh, veteranos de guerra, o bien eh, para excombatientes. Creo que el, el cine, el Memorial Day, Eh, mm. Creo que el cine, no sé si es gratis o hay sesiones especiales para, para aquellos que son parte de, bueno, excombatientes en el ejército estadounidense y tal, o sea que son como sesiones para jubilados aquí en España, sí. ¿sabes? Pues eso, o sea que... Quizá si, si tratáis de empatizar un poco, entendéis que eh, determinadas sesiones o determinadas cosas se hacen porque para determinados colectivos es importante, aunque vosotros no lo entendáis, creo yo. ¿No? Sí, <risa> sí, Aparte sí, de que, sí. como dice Rosa muy acertadamente, está justificado, obviamente, en nuestra Constitución, y además eh, la doctrina de la discriminación positiva no es algo que exista únicamente en el derecho español, sino que existe eh, con carácter general en toda clase de ordenamientos jurídicos. Y más eh. concretamente tiene su origen en la affirmative action estadounidense que data de 1935, no de ayer, ¿sabéis? De 1935, porque resulta que los negros ya lo pasaban mal hace mucho tiempo. En fin. Exacto. Bueno, pues nada, he eh, superado el, el trámite de sesiones no mixtas, eh, también decir que hubo sesiones no mixtas en, en 50 sombras de Grey, pero ahí nadie se quejó, solamente hicieron chistecitos al respecto de oh, ¿y qué van a hacer en la sala? Bueno, y eh, sobre todo a mí lo que me, lo que me, me molestó fueron Los titulares sensacionalistas que generó esta, sí. estas sesiones nomistas, que al principio era un único cine, una sesión, eh, un martes en Nueva York, ¿vale? Esta, esta era el único cine que, que, que hacía esto y ya os digo, una única sesión y tal. Eh, bueno, pues titulares de ciertos periódicos de renombre en España... dijeron eh, como titular era Wonder Woman eh, beta el acceso a los hombres a, sí. al visionado de la película o alguna mierda así y es como esto ha pasado otras veces y nunca han hecho eh, titulares de este estilo clickbait mm, puro y duro entonces este el tratamiento de esta noticia y tal y como se anuncia esto así es que estás intentando generar polémica y estás intentando generar odio ¿sabes? y fomentar que la gente haga el tipo de comentarios de ah, es que esta discriminación, es que nos discriminan, es que eh, ¿dónde está el embrismo, nos discrimina el embrismo, etcétera, etcétera, y es como esto es completamente falso y, y me parece que, que es, eh, esta forma de tratar noticias es horrible y me parece que genera el Odio, genera y, odio. Y dañina, es que es dañina. Y desinformación, sí. ¿sabes? Pero bueno, en fin. En fin Estos bueno, son ella, los medios españoles. Para, para cerrar lo último de Wonder Woman, eh, también hay otra cosa que comentamos desde la cuenta de Fangirl y que y que lo que, ya lo quiero decir en voz alta. Eh, al hilo del comentario, preparaos para ver a Wonder Woman gordas y bla, bla, bla. Pues yo estoy muy preparada, por Dios Todas las fotos que os hagáis vestidas de Wonder Woman Como quiera que seáis Enviadnoslas, en serio la donde queráis Porque, joder... Subidlas es que a internet Subidlas, o sea, aunque tiene, no sea nosotras Todo el mundo tiene derecho A vestirse de Wonder Woman Tenga el cuerpo que tenga, porque es que es lo que hemos dicho Si hay una figura más empoderante Que Wonder Woman Que venga que nos disfrazamos de ella, también Exacto, y además es que... Ese, bueno, fue un tuitero sí. que hizo el, el comentario. Digo, supongo que yo seré una de esas gordas que, que se disfrazan de Wonder Woman. Pero ya no a raíz de la película, ya hace mucho tiempo. Porque sí. Wonder Woman es un icono que. Que además tiene un mensaje muy integrador tiene un mensaje de, de aceptación tiene un mensaje empoderante para, para minorías, es un icono para muchísima gente y para un montón de colectivos lo comenta muchísimo Gail Simón que sí. ella como guionista de Wonder Woman ha viajado a muchas comicons eh, tratando, o sea, tratando con los fans y no solamente mujeres para mujeres ha sido un icono empoderdante, sino, esto lo dijo cuando, cuando la nombraron embajadora de la ONU y luego se lo quitaron sí. eh, que no solamente para el colectivo eh, de las mujeres colectivo, ¿sabes? la mitad de la población sino también para... Eh, De gente del colectivo LGBT es muy importante por, por ese mensaje inclusivo que tiene, que tiene Wonder Woman y ese mensaje de paz y de, eh, pues eso, de somos todos iguales, realmente consigamos esta igualdad. Y, y que es genial y me parece que, que, mm. que Wonder Woman es un... Es que, personajes que, es lo que... Que, que eso es lo que eso es lo que dice, y, y en serio, ojalá quiero ver merchandising, está saliendo merchandising de hombres de Wonder Woman, eh, quiero ver a, a hombres con merchandising de Wonder Woman, a niñas que las fotos de niñas mirando el cartel de Wonder Woman, disfrazadas de Wonder Woman, es que se, se te. Bueno, a mí por lo menos se me reblandece el corazón de verlo. Es que es uh -huh. una preciosidad. Y quiero ver a mujeres de 120 kilos y a mujeres de 40 con las tetas gigantes o las tetas pequeñísimas o sin tetas. Eh, con disfrazadas de Wonder Woman sí. y si alguien tiene algo que decir bueno, pues eh, mira, no me veis porque estoy, estoy en radio pero mira, súbete aquí y verás París, ¿sabes? pues es, <risa> y, y que desde luego creo que una de las cosas que intenta comunicar Wonder Woman es que eh, eres válido o eres válida, más válida en este caso por lo que hablábamos antes de tradicionalmente sectores oprimidos eres válida independientemente de la forma que tenga tu cuerpo y de, no sé, la ubicación que tenga la grasa en tu cuerpo así que, chicas yeah. Eh, disfrazaos de Wonder Woman, poneos camisetas, eh, poneos eh, tiaras, poneos los brazaletes, el lazo, lo que os dé la gana Y eh, orgullosos, subidlo a la internet, da igual que hayáis leído un cómic de Wonder Woman o que no Porque aquí no va a venir nadie, ¿sabes? a decir, no, es que solamente puedes hablar de Wonder Woman si te has leído todos los cómics de Wonder Woman Que también me hace mucha gracia porque hay muchos señores que han leído Wonder Woman, eh, no sé, la etapa Tzarelo y así de rebote y se consideran ahora grandes críticos y grandes conoceros de Wonder Woman. No, justamente creo que Wonder Woman estaría súper en contra de que su mensaje solamente pudiese transmitirlo un determinado grupo privilegiado de personas. Así que, aunque no hayáis leído Wonder Woman, eh, si es una figura que os gusta y es una figura que pensáis que transmite un mensaje positivo y empoderdante, eh, tío, Disfrazar de Wonder Woman, ir con una camiseta que las venden ahora en todas partes, compras la camiseta, ir al estreno con camiseta, y si alguien tiene algo que decir, pues eso, eh, una buena peineta y a tomar por saco. Pues sí, nada, eh, lo único... <coughs> ya que quería decir por último de esto es que precisamente este mensaje no es nuevo como hemos dicho que es algo característico de Wonder Woman y de hecho en todas gamers tienen un artículo que precisamente defendían esto eh, precisamente por la línea del cosplay en lugar de los videojuegos eh, creo que era Laura no me acuerdo ahora del apellido pero bueno en cualquier caso que ella es cosplayer que se ha disfrazado de Wonder Woman y que decía efectivamente que a la mierda todos esos requisitos de no es que si tienes x kilos no puedes ser Wonder Woman no, nah, no nada de nada de eso pues eso eh, dejamos ya manjeteo y hablamos de sí. cosas bonitas exacto venga Ay, eh, todo lo que tengo es agridulce, maloles. Bueno, eh, a ver, vamos a hacer otra, otra, otra peli, ¿vale? Otra peli que van a estrenar, Los vigilantes de la playa. ¡Bien! Con Dwayne Johnson. Bueno, pues la película de Vigilantes de la Playa, que aquí Rosa y yo hemos decidido que vamos a ir a verla. Sí, ya está. Eh, eh, la anunciaban diciendo eh, este verano va a hacer un calor que, que te, te torras. torras. Pero bueno, parece ser que es una película que, aparte de la sexualización obvia femenina, van a intentar o van a promover un poco también de sexualización masculina, además tenemos a Zac Efron, que es el chiquito de High School Musical, que ha crecido bien, <risa> ha crecido bien Bueno, y... eso es relativo, porque si lo pones al lado de Dwayne Johnson... Ha crecido regular, se ha quedado... Ya, bueno, abril. Dwayne Johnson es enorme, es enorme, pero eh, Zac Efron tiene mucha más definición abdominal que Dwayne Johnson. Dwayne Johnson eh, ha estado siempre muy, muy, muy, muy marcado, pero yo creo que nunca abdominalmente, <ríe> nunca ha estado tan marcado como... como bueno, es que son distipo, distintos tipos de, de fitness, él tiene un, un tipo más de ser grande, es un tipo de musculación y luego tienes otro que es eh, lo que sería categoría bikini en chicas que es categoría bañador, por así decirlo que son chicos que tienen las piernas más chiquititas, pero vamos, los abdominales se los puedes contar todos y dar una lección de anatomía al respecto, entonces digamos que incluso tenemos eh, posibilidad de, de optar respecto de físicos masculinos puedes encontrar a un señor gigante Que personalmente a mí me da, o sea, a mí Dwayne Johnson me cae muy bien, me parece un ser bastante de luz, pero eh, a mí me lo ponen delante y yo corro eh, en sentido contrario porque da mucho miedo. Es como la montaña en Juego de Tronos y Zac Efron, sin embargo, parece pues, pero, más, hecho, más, más que, normal y manejable, ¿no? Es como la montaña, es de Rock, malo les. <risa> está Claro, bueno pues eso. Y Malao. nada, o sea, eh, dicen que es una película que es muy consciente de que es mala, sí. pero que ni siquiera eso la salva, o sea, las críticas son horribles Y el caso es That que Dwayne Johnson, Dwayne Johnson, es que yo voy al cine a ver todas las películas de, de Dwayne Johnson, yo tenía un amigo con el que íbamos eh, los dos a ver todas las películas de Dwayne Johnson Porque yo, ese y Statham, Statham, eh, me gusta ver sus películas, porque son de estas, o sea Yo sé que son malas, ¿vale? Pero es que las disfruto. Y el caso es que se toma Dwayne Johnson la promoción de, la, de sus películas como algo súper personal. Entonces, eh, cuando empezaron a salir malas críticas, Dwayne Johnson se enfadó diciendo es que los críticos no quieren divertirse, no, sabes que, no saben lo que es la diversión. Y es como, pero que es una película de vigilantes de la playa. Normal que vaya a ser mala, tío. O sea, es que pues, se ve que pasa lo mismo con la anterior película, que es la de San Andreas, Que de la falla de San Andreas yo la vi. No, mira, iba con tan pocas expectativas que no me pareció ni tan mala. Pero Dwayne Johnson ni siquiera sale sin camiseta ni una vez. Bueno, con la de Hércules, mal. que también la vi en el cine también, por Ay. cierto. Y... Y sale una vez sin camiseta que dices, es que esto esto no vende. Y qué mala era también. Y se ve que se lo toma todo muy personal. Entonces, todavía más gracioso, porque eh, es un señor muy grande, muy enfadado. Porque a la gente no le gustan sus películas. Y es como, a ver, tus dotes interpretativas son... limitadas, Dwayne. Aunque eres un tío muy majo, son limitadas. Pero bueno, en fin, iremos a verla y os contaremos qué tal. ¿Nos hace ilusión verla? Oye. Y si es una mierda súper sexista y que es horrible, pues lo comentaremos y diremos que es una auténtica vergüenza y que vaya mierdón. Pero bueno, vamos a ver si de verdad hay algo ahí de sexualización masculina que no sea eh, fantasía de poder y Y bueno, yo qué sé, puede ser un poquito un tratamiento más fresco a ese respecto, ¿no? Yo tengo ilusión y esperanza, he visto marcamiento de paquete en el tráiler y esto me da, pues yo qué sé, yo veo la luz, en serio <risa> <risa> Y esa es mi serio opinión al respecto Bueno, y además, yo qué sé, eh, ah. las, chicas, las chicas que salen, la verdad es que no sé, no sé quiénes son, creo que son más o menos famosas Pero hay una chica muy muy guapa, o sea que eso, tío, pues está bien, para todo el mundo Yo contenta siempre ay Hay una que es muy famoseta de serie Pero es que ahora no caigo Bueno, da igual, en fin Que sí, son guapas, es lo que se esperaba En fin Bueno, seguimos con cine Y una noticia buena Pero... Sofía Coppola gana canes Mejor directora con The Big Que además Es de estas cosas que sabes Esto me va a gustar Porque es de Sofía Coppola Que bueno No es que sea fan 100% Pero en el rollo histórico María Antonieta María Antonieta me encantó Y además sale Nicole Kidman eh, eh, Mary Jane <risa> are... Kristen Gracias. Stewart Gracias No, espérate, es Kristen Stewart? Sí, sí, es no, Kristen, Kristen Stewart, Stewart. Que sí, que no, sí. ¿no es, la, no es no, la de Crepúsculo? La de Crepúsculo, no, Kristen la otra. Danced, Kristen Dunst. Eso, eso, Kristen Dunst. Ah, nombres es K-R. La como de la entrevista con el vampiro. Sí, la, de, la niña de entrevista con el vampiro, la niña de Jumanji, la primera MJ de Spiderman, pues eso, esta. O sea, que a mí me parece, mar María Antonieta, joder, eh, pues eso, que me parece maravilloso y genial y eh, la hora una chica ha ganado un premio, ¡eh! Eh... Es la única directora que lo gana desde hace 100 años. Bueno, Creo que es la segunda directora sí, que gana Sí, sí, sí, es la, la segunda, segunda. que gana eh, mejor directora en Cats. Bueno, pues lo que hablábamos antes de la discriminación positiva, ¿no? en fin, este tipo de cosas a ver, no, y en este caso ya bueno, es que esto es complicado no porque es como, si todos los críticos son hombres y los socializan en determinada línea sí. eh, bueno, pues es un poco endogamia lo que se produce, pero bueno ese es un tema que sí, eso ya trataremos en otro momento, estamos muy contentas porque Sofía Coppola además es una directora bastante fetiche porque sí. tiene películas Lost in Translation eh... y María Antonieta me suenan a mí ahora pero que tiene más, ¿no? Sí, pero yo... ahora no caigo, la verdad no, yo es caigo. que yo digo que no soy, no, tampoco es tanto de, de mi devoción porque Lost in Translation me dejó un poco... pero María Antonieta me gustó mucho, así que guay, no sé, tiene su estilo y mola Bueno, pues eso, pues yo tengo ganas de verla porque además Nicole Kidman ha resurgido cual ave fénix, este cans este estaba todo con fotos de Nicole Kidman que eran una maravilla, Nicole Kidman que ya había desaparecido un poco y, joder, es una de las actrices... más, no sé, más, más icónicas. Eh, su único fallo fue casarse con Tom Cruise. <risa> Pero sí, y hacerse una manicura rara en los Oscars. <risa> ¿Sí? Pobre mujer. Pues eso, y nada, muy contenta. La verdad es que creo que, yo qué sé, Nicole Kidman es una pedazo de actriz y, a ver, yo tengo muchas ganas de ver esa película. También eh, iremos al cine a verla. Por supuesto. Y, eh, bueno, tengo, por ahora, y ahora se me, se me divide la cosa. Tengo a Algo más de series y luego tengo algo más de premios. ¿Por dónde tiramos? A ver, premios, premios. Premios. Bien, pues por una parte eh, han sido las nominaciones a los Eisner. por supuesto, sí. y eh, bueno, eh, estarás contenta porque Monstres, o como nuestro querido Banff dice, monstruo como deberá sí. ser, habrá que esperar a la traducción, ha sido nominada a mejor publicación para jóvenes, eh, bueno, Monstres de Marjorie Liu, Sonata Queda, pues mola ver representación femenina, también hay otros, eh, otros nombres femeninos, aunque tampoco en exceso, pero por ejemplo, eh, ahora mismo me acuerdo de Han Solo, que lo uh -huh. lo Marjorie, que es, Liu también. Marjorie Liu por eso por Han Solo y, y bueno igual y bueno por supuesto Ava One yo creo que ya parece que, que todo lo que hace lo tiene ya ficha en le, le reserva su huequito porque está nominado sí. por todo por paper Girls por Saga por Steel Guard así que pues, muy bien perfecto no voy a ser yo quien diga que eso está mal si a mí me gusta pero bueno pero que a lo mejor pues más chicas venga más chicas que vamos por el camino a ver las, las... Ah, es que ahora mismo no tengo la lista pero la recuerdo bastante bien O sea, bastante, sí. Eh, digamos, eh, sí, compensada. Pero una cosa muy rara, porque por ejemplo, Marjorie Liu está con, con su serie con Sanataqueda de Monstres. Que por cierto, sí. el título es Monstres, porque la edita ¿no? <risa> <risa> han decidido no llamarla La Monstrua. Pues muy eh, mal. <risa> sí. eh, a mí me, es una serie que me, me costó entrar, pero sí. al final entré y es eh, la verdad es que me ha gustado mucho. me costó muchísimo entrar pero pero está está bien y eh, lo que pasa es que leer en digital eh, también a mí me cuesta muchísimo más leer en digital pero bueno eh, como siempre tendré mi compra en digital y ahora me la tendré que comprar en físico cuando me enteré de que la traían en físico ya dije bueno pues ya no la compro más digital porque oye los dineros para qué sabes sí. y, y luego Marjorie Liu también está por la miniserie como mejor miniserie la de Han Solo Que sí. yo es la única de Star Wars que, que me estoy haciendo justamente porque Marjorie Lee me gusta mucho, también eh, guionizo X-23 y tal, y bueno, pues me gusta como guionista y pues también me compré la de Han Solo, pero no sé cuál es la calidad de las otras series, pero el otro día estuve hablando con alguien que sí que, que se hace varias y me dijo que efectivamente eh, la de Han Solo junto con la de Canon, que creo que es la que dibuja Pepe Larraz eh, que son las que más le gustan y las que mejor están, o sea que efectivamente eh, se ve que tiene bastante calidad, porque bueno, sabéis, el problema de las series de Star Wars es que tienen que mantener el canon respecto de las Películas, entonces muchas veces es como que no tienen mucho interés. Mm. Pero esta de Han Solo a mí me está gustando, ¿no? Además, Han Solo es un personaje que a mí me gusta mucho. Pero bueno, está eh, Marco Liliu por estas dos series, pero mm. no está como mejor guionista. Y como mejor guionista, creo que claramente se lo darán a Vaughan, <risa> es como tiene todas las papeletas, pero creo que como guionistas está, Ay, no me acuerdo ahora, sí que sé que había una chica. pero el resto eran todos chicos y bueno, de todos más da igual, porque parece ser que se lo van a dar a Bowen y encima han decidido no meter, entre mejores guionistas, no meter a Marjorie Liu, no sé. O sea, no, no entiendo mucho cómo han hecho las nominaciones, no pero... No sé, además a mí, bueno, tú lo has leído, pero Monstres me parece que era, incluso me dijiste un poquito violenta, ¿no? Y la han metido en, para jóvenes de 13 a 17, que no sé yo... Hasta que Pues es, es sangrienta, es cookie, ¿vale? Es una, es sí, una sí. serie muy cookie, tiene cosas muy cookies. Sí. Pero luego tiene cosas de, de dar mal rollo. O sea, es bestia, eso muy bestia. Sí. Pero bueno, o sea, de hecho, la protagonista le falta un brazo. Sí. ¿Sabes? O sea, que te quiero decir que, que es bastante bastante harta. Pues nada, eh, cosas que también nos alegré me apunté para nuestra alegría y regocijo, Faith está sí. eh, a mejor serie nueva, Mockingbird, de Chelsea McCain Chelsea y... McCain es la que estaba como mejor guionista, creo. Es que aquí no me parece mejor guionista, yo no sé qué me, ah, me, no sé. qué paginilla me he cogido ¡Mierda! Pero bueno, que, que sí, que hay nombres femeninos, pero bueno pues eso, estas cosas raritas, en fin Pero sí. bueno <risa> Pero donde también hay nombres femeninos en el panorama español y a mí me hace mucha ilusión es en los Ignotius. ¿Lo he dicho bien? Sí. sí, <risa> que sí ¿verdad? Es que me los que Ignotius majúsculas. no, creo que son Ignotus. Pre ignotus. ¿Ignotus? Eh, puede ser, no lo sé. <risa> pues mira que me lo escribí en mayúsculas, pero es que ahora tengo el problema de que no entiendo mi letra. Pero bueno. <risa> Premios, ciencia ficción y tenemos por una parte nominada a Emma Ríos por IDE, que ya os comentábamos y os decíamos que molaba y nos alegra muchísimo que esté nominada. y eh, por otra parte también tenemos a una, un blog que es La Nave Invisible que es sobre todo divulgación literaria eh, pero orientado a autoras de fantasía ciencia ficción lo cual pues también nos hace mucha ilusión maravilloso y así uh -huh. ya para completar de premios a chicas eh, Todas uh -huh. Gamers creo que también hace un mes o cosas así pero como no hemos hecho programa no lo hemos dicho ganó un premio a mejor blog de videojuegos en de 20 minutos o algo sí, así los los premios 20 blogs pues eso uh -huh. pues, pues perfecto Sabes, ¡Bien! Entonces, ¿eh? a, a, a mí me hacen ilusión estas conquistas, en serio, porque uh -huh. yo creo que abren, abren, abren la veda ¿no? Es decir, ya eh, como ha sido históricamente este reconocimiento de es que no hay nada, por lo tanto no lo premiamos. Esto visibiliza que sí que hay cosas y que además tienen calidad, ¿sabes? Uh -huh. Así que por mí bien y super gente... contentas con todas las compas. Sí, pues eso, ya está. fin vale, maravilloso pues eh, series series eh, también Agridulce, renovaciones y cancelaciones tan, tan, tan. estamos los... enfadadas estamos enfadadas en el fondo a mí me supuso un shock yo te prometo que a mí me supuso un shock han cancelado oh, comenta, Sens... comenta. han cancelado Sensei sí. ¿Qué, qué qué hago yo yo los quiero Necesito saber más de ellos. ¿Qué, ¿Qué hago ahora? Espero que mucha gente haga fanfics porque yo esto no, no puede ser. En serio. Eh, pues sí, han cancelado Sensei. Yo de la segunda temporada solamente he visto, porque hemos estado muy liadas de verdad, o sea... Eh, y solamente he visto dos capítulos. Eh, cosa que yo la, la, la, la primera temporada de Sensei yo me la merendé, o sea, es que vamos, o sea, me, del principio hasta el final. Fue, fue, sí. fue una locura. Pero... la segunda solamente he tenido tiempo para ver dos capítulos y es que además es una serie que me cuesta ponerme porque es que sufro tanto con todos los personajes que es que tengo que estar preparada para sufrir o sea, no puedo estar blandita porque es que no vería el capítulo, me lo pasaría llorando, pero no llorando de, de mal, sino de bonito muchas veces es que sufres, sufres es, o sea la empatía que consigues con los personajes mm. es que yo a mí no me ha pasado en ninguna otra serie y que todos los personajes te caigan bien, todos o sea, ¿eh? los protagonistas que son ocho y lo, uh, los que al principio no te parejas. caían muy bien porque pues es más difícil conectar yo me acuerdo que con, lo de Cassius me daba más igual, pero joder le gusta Van Damme, cómo como no me va a caer bien yo me cae muy bien al final los quieres a todos y, y es una pena a ver, yo sí que me he visto la segunda temporada porque me liberé de mis ataduras un pelín antes que Maloles y yo lo he dedicado a esto, a ver series y a leer miles de cosas y, y mmm, uff Vale, sí que es cierto que a mí me ha gustado menos que la primera, la trama. Pero es que como la trama no es lo importante de esta serie, ¿sabes? Yo a los, a los personajes los quiero un montón. Incluso a algunos me caen mucho mejor que en la primera. Porque además, como ahora ya los conoces, pues te puedes meter directamente a quererlos y a ver sí, lo que hacen. La trama sí que sí que me ha fallado porque no, no me ha acabado de interesarlo como me lo. el fondo que me estaban contando. No entendía además muy bien tampoco por qué. Algunos personajes se empeñaban o se interesaban mucho por resolver ese problema conjunto que tienen y otros pues, seguían su vida y les daba más igual. Y, y sobre todo, esto es una mierda porque cuando al final más o menos te engancha esta trama que tiene, su trama común, no, independientemente de las tramas de cada uno, que eso sigue siendo maravilloso y perfecto, eh, pues cuando finalmente casi te engancha esta trama, es un final súper abierto, pero abierto despatarrado. O sea, que que me la hayan cancelado es como... No, no tiene un final esta serie, no, no tiene un final, es una pena. Y también han cancelado The Get Down, que a mí la primera sí. temporada me gustó mucho. Me, sí. Además, es Bath Luth, ¿cómo? Bath Lurfman, <ríe> sí, el de. Eso. Moulin Rouge, el Gangas que, sí. que yo no soy para nada fan de, de Moulin Rouge, más bien todo lo contrario. Pero, joder, que bien montadas están las coreografías de baile y todo, y qué bonita es. Mm. Y, y, y es que es muy bonita, es muy bonita. La música, todo. Es, la es, actuación es, está. La genial. imagen. Es Es sí. preciosa, eh, los actores que además son todos eh, personajes negros. Mm. Sí, ¿alguno bueno, a, a, a algunos han sí, latinos. algunos pero... latinos y puertorriqueños, sobre todo, pero sí, pero vaya. Vamos, un cast de estos que dices, mm. Ole, chapó, es estupendo. Es, creo que hablamos de ella y todo, que, que sale el hijo de Will Smith sí, haciéndolo sí. bien, que eso ya es raro. Sí, creo que esto lo hemos comentado. Sí. ¿eh? Pero bueno, sí. y también, también la han cancelado. Sí. sí. Y han renovado la de 13 razones, ¿Sí? que la de 13 razones yo no he oído más que mierda, yo no he visto, pero todo el mundo... No, pues yo, no, pues yo, a ver, yo he oído que sí que engancha mucho, pero te da un bajón que no veas y yo por eso, como últimamente estoy un poco sensible y muy ocupada, la he obviado totalmente, no necesito, sí. no necesito ver eso, así que, y además eso sobre todo de la gente que está... especializada en la materia, bueno creo que no es spoiler decir que va de una chica que se suicida porque es la premisa de, sí. de la serie, no pues eso, eh, gente co especializada en la materia eh, insistió mucho en que no se hicieran ciertas cosas en la serie que se hacen y pues muy mal, por, muy mal porque pues, alguien que esté un poco chungo, si no es como yo y lo, lo ve pues puedes acabar de joderle la existencia, uh -huh. así que en fin, no sé A mí no me ha molado, pero bueno, y precisamente al hilo de estas cancelaciones y renovaciones y demás, salió hace poco, creo que fue... Antes de ayer, no sé, que eh, salió el, uno de los directivos de Netflix diciendo que bueno que esta cancelación se debía porque yo miré las razones porque esos que se hacen llamar mis amigos me dijeron que era porque esto no tenía fandom y porque no lo veía nadie y bueno primero eso es imposible de saber porque Netflix es, es como es como la Santa Sede en cuanto a cifras se refiere es totalmente opaco así que no no podemos saber las cifras la de audiencia santa sede de las cifras. sí he dicho Santa Pues eso <risa> Eh <risa> Eh Entonces, eh, solo encontré las declaraciones del presidente que lo que decía y ahí sí que lo puedo entender que The Get Down y eh, Sense8 son series muy caras de hacer, eso es verdad, es indudable sí. que, que tienen una cantidad de medios detrás porque hay acción hay muchísimos escenarios hay actores... Muchisim muchísimos protagonistas, muchísimos, las ocho, dos series Ocho protagonistas con algunos su respectiva pareja que tienen igual peso, es decir y muchos de ellos son actores conocidos A nivel internacional, o al menos en su país de origen, que tienen cierto caché, quiero decir, o sea, muy caros. Son, son series muy caras. Entonces que en aras de poder eh, experimentar y traer productos nuevos y si no estancarse seguir ir probando y dar lugar pues, a series. Y además que justo decía, como 13 razones que nadie lo diría, y mira qué éxito, pues han cancelado estas dos. Este, pues. Bueno, estas dos y otras tantas, pero vamos, estas son las que más daño han hecho. Las que a nos el, han hecho pupa en el corazón, Eso. Y precisamente yo creo que en relación con esto sin embargo las chicas del cable creo que tiene una renovación no dos han renovado para una hasta una tercera temporada y de las chicas del cable ya hablaremos porque yo tengo muchas cosas que decir pero pero bueno lo, en este caso solamente lo menciono porque es una serie baratísima es decir barata no lo siguiente porque eh, tiene dos escenarios Y a lo mejor uh -huh. me estoy pasando, porque es el mismo edificio, dos habitaciones distintas, sí. y eh, son cuatro actrices y, y una pareja que se turnan entre ellas, dos parejas, así que tampoco, sí. que no, que, que no sé. Y de hecho el propio estudio Bambú, que yo no sabía que era Bambú y por eso la vi con unas pretensiones que luego no son las que me encontré, pero he dicho que no voy a hablar de ello, así que voy a restringirme sí. a... El propio Estudio Bambú les presentó muchas propuestas a Netflix, pero eh, conforme salieron las primeras críticas que las pusieron a parir, dijo, sí, sí, les presentamos muchas cosas, pero querían Velvet, querían otro Velvet y es sí. lo que les hemos hecho. Eh, con o el sea, la... presupuesto ajustado hemos trasladado el formato, fin. La, la línea de... De, de Netflix, o eso es lo que están comentando las grandes cabezas pensantes y tal, la línea mm. de Netflix ahora va a ser a apostar por producto nacional para, digamos, competir en mercado nacional, mm. para que Netflix no la veamos solamente los jóvenes que nos gustan las, las series, por así decirlo, mm. sino que tratar de expandirlo más, ¿sabes? Es como poner en la tele la, la serie que vería tu madre o tu sí. padre. Entonces eh, están intentando apostar, bueno, pues por el producto que hay en cada país. Entonces eh, se ve que las chicas del cable es un producto similar, pues a lo que se hace en televisión española, como puede ser. Velvet, etcétera, etcétera, por ejemplo El Ministerio del Tiempo ahora también está, el ministerio, eso está, está en no Netflix. Digo, esto no es negativo que... No, no, no, no, hay tanto... series muy buenas, o sea, en España... No en series... eh, el Ministerio del Tiempo le han metido una cantidad de inversión que ha hecho que haya muchos más escenarios dicen esta temporada y que se vaya a notar la, el, el, el aumento de nivel, ¿lo ¿sabes? Así que genial y perfecto, porque El Ministerio del Tiempo también es una serie cara de producir mm -hmm. y, y muy buena así que perfecto. Y por ejemplo ejemplo también en Japón yo que lo sigo mucho eh, tenemos series made in de Netflix Japón que son una maravilla como ahora mismo Tokyo Tokyo Diner Tokyo Midnight Night es muy buena para los que les gusten las series que te cuentan historias sobre comida. Y también en esta. Esto, esto es un género en Japón, te lo prometo, porque es que han sacado no una, sino dos de esto. Que, que son originales de Netflix, que es el, el samurai gourmet, o algo así, el gourmet samurai. Que es súper divertida y, y costumbrista y maravillosa. Para los que les guste el. el gourmet solitario, eh, Perfecto, es la misma línea de ir a sitios y probar comida, es maravilloso. Bueno, pues nada, yo quería también hablar un poquito brevemente de otras series que van a estrenar, que son la de Daga y Puñal. que ya. Salió, salió el tráiler me, me, me, no me gustó nada la verdad, o sea, además Daga y Puñal son dos personajes de, de Marvel, creo que además de los 70 o así, ahora vendrán a decirme que no, que me equivoco, pero bueno, en fin personajes no originales, sino creados posteriormente, que es que ellos cogen superpoderes porque se meten drogas o sea, es que son de ¿Sí? esas cosas que... ¿Por ¿Sí? ¿Por sí, eso? Pues sí. si estos parecían dos pardales super inocentes que se van a meter claro. drogas Sí, pero bueno, o sea, entiendo que cambien los orígenes para, para adaptarlos a una, a una realidad menos tóxica para los adolescentes, quizás. Pero no sé, o sea, no, me pareció Daga y Puñal, era necesario esto. Vi el tráiler, la verdad es que no me llamó nada, pero no. bueno, ahí está. Luego también han anunciado series serie de los Runaways, que sí. es, es una serie guionizada por, por Vaughan y eh, dibujada creo que era por Alfona, que es el de Miss Marvel, lo que pasa es que una Alfona eh, previo a Miss Marvel, en Miss Marvel subió muchísimo la calidad, pero vamos, es una serie genial, eh, además tiene toda la pinta de que con un presupuesto bajo va a seguir la, la línea tal cual de... De, la, de los cómics, ¿vale? O sea, de, sacaron dos volúmenes, que creo que son de Vaughan y Alfona, y, y luego el tercero que salió en España, en, en tomo de este, de blandito, pequeño, súper, bueno, no sé, los tomos, es que no sé cómo son los formatos de, de Panini, pero bueno, en fin, que los dos primeros son una maravilla, me encantaron, eh, son, son estupendos, y parece que la serie va a seguir el mismo rollo, no, o sea, que, que eso guay. mola porque... Eh, la serie es muy buena. O sea, Baugan es un tío que, joder, o sea, dio el do de pecho en esa serie. Es un tío muy bueno, es el de Saga y tal. O sea que también muy bien. de Vaughan es la de Y el último hombre, ¿verdad? Sí, de Que también o sea... va a tener adaptación a serie. Ah, sí, pues sí. Nada, que sea rico se haga rico, sí, ¿no? sí, que se haga rico pero bueno eso total que también va a salir esta que ya te digo o sea mmm, eh, parecía que de presupuesto vajilla pero parece que el argumento bien porque van, van a ser muy fieles a los cómics y ya os digo que el cómic es una maravilla es una presencia lo editaron en, en panini aquí en españa en un formato muy barato pero pero vale muchísimo la pena Y luego otra que, que ha salido es la de, bueno, una que se va a llamar Gifted, que es de los X-Men, pero no sé exactamente qué X-Men van a meter y, y luego otra que es de los inhumanos, qué bueno, o sea, el cartel, estuvimos de cachondeo en Twitter con el cartel Porque claro, una de las cosas importantes es el pelo de Medusa Y el pelo de Medusa estaba de mal hecho, o sea, pero fatal, un pelucón Un pelucón rojo, pero, pero, pero pe feo. Pero es que además pero pelucón no porque fuera grande, porque era feo. No, no, no, no. Porque es que el pelo de medusa es, es de esto que te acapara media página. Y este no, este era una peluca muy fea, muy ortopédica muy naranja. Es horrible. Obvio. Mal puesta, sobre todo, es que. Traumático. No sé. Pero bueno, dicen que luego. Eh, lo, ¿Lo van a, meter con, a animación o qué? Con CGI, sí. pondrán el pelo y tal, y que para que mole más, porque eso era muy importante. Y hombre, <risa> es que literalmente, bueno, yo no soy muy fan de los inhumanos, ya creo que lo he dicho alguna vez, pero bueno, yo respeto a Medusa, ¿vale? Porque para mí Medusa es como la Margaret Thatcher, que es como no estoy en absoluto de acuerdo con ella, porque bueno, la familia de inhumanos es la familia real inhumana, y, y yo no estoy muy a favor de, de la realeza. Pero, eh, joder, pues la respetas, ¿no? Porque además tiene pelazo, porque Medusa tiene pelazo Y entonces, pues la respetas Pero, eh, no sé, yo lo que he visto No sé, no, no, los, los carteles que vi y eso me parecieron cutrones que luego eh, a lo mejor la, la serie pues lo flipa pero bueno que lo sepáis que van a hacer serie de inhumanos eh, supongo que si habéis existido en twitter lo sabréis pero oye para quien no haya visto twitter o las noticias pues van a hacer serie de inhumanos y además la portada era muy similar a, a, la, a uno de los cómics más famosos de inhumanos y tal y cual o sea que creo que los fans están contentos En cuanto a la línea que están tomando. Lo mm. del pelo se ha criticado mucho. Da igual <risa> si te gustan o no te gustan los inhumanos. Pero bueno, eso. Y nada, pasamos a cómics. Pasamos a cómics. Bueno, pues yo de cómics eh, no he traído mucho porque tampoco es cuestión así de que ya llevamos un montón de rato hablando de tonterías. Pero me encanta pues... porque habíamos dicho hoy, pues yo no tengo apenas noticias. Pues sí. yo Tampoco. Pues una hora. <risa> bueno, pues de cómics es que justamente la serie de los Runaways la van a retomarla porque es una serie que se acabó porque creo que los últimos coletazos los dio en Civil War porque recuerdo que había un crossover con New Avengers y Runaways. y tal, o sea, 2005 creo que la, la Civil War es de 2005 y creo que ahí ya pues más o menos se acabó y eh, la van a retomar y yo tenía miedito ¿sabes? porque es una serie muy guay es una serie que además, como ya he dicho antes la cagaron un poco al final que luego ya era como, perdió un poco la esencia pero la van a retomar y no solo eso, sino que ponen de guionista a Rainbow, Rainbow Rowell, que es una escritora, sobre todo de, de libro juvenil, mm. que, que a mí me encanta, o sea, me encanta, es la autora de Eleanor y Park, que es un libro precioso, súper bonito de estos que te dejan el corazón blandito y estupendo y la verdad es que eh, me dio hace unos años, en plan un par de años así, por eh, reconectar un poco con la literatura juvenil Y, y leí muchas cosas que no, no me gustaron mucho, como John Green, que está muy de moda, y John Green no, no me gustó, la verdad, pero encontré a Rainbow Rowell y tiene un montón: tiene Carrión, tiene. No sé, ahora mismo no me viene más a la cabeza, pero vamos, que es bastante prolífica. Y la de Eleanor y Noripak es una novela que yo le recomiendo a muchísima gente porque es que es súper bonita. Y conozco a gente que le ha dejado el libro de uno y otro sexo y de distintas orientaciones sexuales y a todo el mundo le ha encantado y de distintas edades. Y vamos, que es súper recomendada. Entonces cuando anunciaron que iba a ser ella la guionista, entonces ya me emocioné. Y no solo eso, sino que además el dibujante va a ser Crisanka. que es un tío que dibuja como los putos ángeles, pero, pero, pero me gusta mucho ese dibujante, y, y nada, y además he estado leyendo unas declaraciones de Rainbow Rowell, y, y una de las protagonistas es eh, Gertrude, eh, que es, es gorda, o sea, es una chica gorda, intentando mmm, quitarle toda eh, la connotación negativa que tiene al adjetivo gorda, es como no pasa nada por ser gorda. Bueno, pues eh, en Eleanor y Park la protagonista también es una chica que pesa más de lo que normativamente es considerado adecuado y eh, dice para Rainbow Rowell que para ella es muy importante que la chica esta siga siendo gorda porque eh, ella es bastante activista en el sentido de inclusión de cuerpos no normativos y que para ella es muy importante porque es un personaje que es súper guay, es súper molón y es la caña al paña, pero que para ella es muy importante porque se ve que la adelgazaron en algún momento, no sé por qué, la adelgazaron y que para ella es muy importante que siga siendo eh, gorda, que siga siendo una chica gordita mm. y, y nada, total que estoy muy emocionada y que tengo muchas ganas de leerlo creo que en septiembre se estrena en Estados Unidos y joder, tengo ganas de leerlo ya a ver si nos lo traen en un formato, no sé, en un formato guay aunque a mí el extra superhéroe es este blandito, que es barato, me parece estupendo porque por 15 euros tienes 300 o 400 páginas y me parece genial pero yo qué sé a ver qué deciden hacer y ah, eso pues, que tengo ganas Y nada, luego también decir que este verano en España empieza el Secret Empire, el Imperio Secreto, el evento de Marvel, y a ver qué pasa, porque en Estados Unidos salió a parda. El día del comic gratis repartieron el primer número de Secret Empire y la gente quemándolo y todo por toda la movida del Capitán América. Spoiler por si os interesa leerlo, aunque esto ya tiene tiempo. Pero bueno, sí. que el Capitán América es de Hydra, es nazi. Bueno, no es exactamente lo mismo como explica Spencer en el cómic, pero bueno. Que es de Hydra y todo el revuelo ese que llevó, que ha llegado a que la gente que mete y, y nada, ya, eso es todo lo que tengo que decir. Vale, pues eh, sigo yo con el manga. Eh, hemos tenido, es decir, este mes es el mes de los bombazos en manga. Eh, empiezo por lo que más se ha coreado y se ha pedido. Y es los yoyos, han traído los yoyos. Con Ibrea. Ibrea, Ibrea <risa> ha traído yoyos Bizarre Adventure, que bueno... Eh, a ver, yo, yo no sé si tú sabes de qué va esto, Maloles Yo, eh, mira, es una de esas series Y una de esas cosas que, que nunca has leído Pero que todo el mundo habla Y ya. son gente que pelea con formas extrañas o sea, Efectivamente, eso es... esto es una familia Porque además va generación, tras generación, tras generación De señores muy mumazaos Que pelean contra vampiros Poderes sobrenaturales y mierdas mágicas Y es... A ver, lo que pasa es que es ridiculísima Pero es tan ridiculísima que... Engancha, es decir, lleva ya bastantes años que hay concursos en los salones del manga de poses de yo-yo, de poses de pelea de los yo-yos sí. es decir, el fenómeno yo-yo es una cosa impresionante, yo tengo que confesar que lo empecé me quedé fascinada un tiempo pero luego dije, bueno, no, tengo cosas más importantes que hacer con mi vida que esto es lo mismo todo el rato, en fin pero bueno, eh, esto se va a vender, vamos, como churros, segurísimo porque lo estaban pidiendo por activa y por pasiva, otras cosas que también se han pedido muchísimo y que nos traen este en este caso Panini son por una parte Berserk y es que nos traen una edición eh, Berserk Maximum que por 15 euros va es una edición de lujo que se ve que va a estar maravillosa va a ser la repolla en vinagre y sí así soy yo de basta es que Berserk te tiene que es, te saca lo gasto, sabes porque es un Berserk es un caballero medieval enorme que lleva un espadón que le arrastra por el suelo de lo enorme que es y tal cual, y es, esto es violencia por la violencia, Ale más sangres, vísceras, monstruos de todo, impresionante pero bueno, engancha muchísimo y la cosa es que Berserk eh, tuvo un parón muy gordo y entonces mucha gente se descolgó porque creo que eh, es decir, van a retomarlo además de empezar desde el principio como he dicho con esta Berserk Maximum Panini además también va a retomarlo a partir del tomo 37 en la edición antigua, o sea que aquellos que lo tengan incompleto pues bien, porque van a seguir ir a partir de ahí, pero lo malo es que esta edición eh, antigua a partir del tomo 37 no van a reeditarlo en ese mismo formato, para tener lo anterior tendremos que comprar el Berserk Maximum este, que bueno uh -huh. el precio no está mal porque ya te digo incluye dos tomos, así que Y además también en ediciones guays ¿Qué nos traen? Nos traen Blaine que, ¿Te acuerdas de un autor Que te hablé japonés Que se llama Tsumou Nihei Obviamente no, no te acuerdas si te no. digo eso Pero <risa> si te digo el que hizo lo no con un rollo muy raro Con bichos espaciales Sí, sí, sí, ya me Efectivamente, el tomo del que hablábamos es *Sneak*, y esto es Blame, que es la obra, la obra más representativa por la que ganó un mogollón de premios, que luego tendría una precuela que es noise y que también es muy guay, eh, Denny, y que de hecho ahora mismo han subido la peli a Netflix. Así que mola para tener una idea de lo que es la mente turbia de este hombre que hace dibujo, hacía dibujos a y los acabó pasando a cómic y da un mal rollo que te cagas. <risa> Pues eso, una edición guay por 20 euritos. También, eh, cosas guays que nos trae Panini, Panini está que lo tira. Eh, Samurai Seven, que bueno, el manga, creo recordar que en Booth en su época lo, lo echaban, pero en cualquier caso es un, es un, es un anime, eh, estoy yo buena, el anime lo echaban en Booth y es un anime muy conocido, es, es un trasunto de los 7 samuráis de Akira Kurosawa, pero futurista, ¿vale? Y está muy guay, está entretenido y el manga pues... Molará, digo yo, si es en lo que estaba basado el anime, yo tengo ganas de leerlo, a ver qué es lo que nos trae También cocina. Parini, mándate mangas Es que esto es, impre esto, esto es impresionante Parini, aquí, aquí <risa> que yo te hago promoción, que me tienes que comprar, en fin, pero bueno cosas también guays que nos traen por otro lado Planeta eh, Ayazawa está de moda ya decíamos que han reeditado Nana eh, y eh, eh, ahora nos traen eh, Marine Blue, o Marine Blue no sé cómo será, de Ayazawa que eh, por lo que he leído esto, viene a ser un sojo con su dramita típico de Ayazawa veraniego ochentero Con surfistas, con playa y con verano. Así pues que, pues. Suena bastante bien. Y pues nada, pues un sojo de Ayazawa que tiene su. ¿Habrá braja, que, pues seguro. Sí, eh, no <risa> lo sé, porque yo creo que va a ser más rollo así, ¿sabes? Pelo suelto ondeando en el mar, que es lo que se ve en la portada. Pero bueno. Pero hay surferos, ¿sabes? Y hay antiguos amores que vienen, y hay surferos de élite que sufren rotas. Pues. O sea, es como el le llaman body con no sé, vigilantes de la playa. Y... No lo sé, me parece, me parece sí, es, un re es todo eso. Y Dirk dancing todo. Esto me parece muy ochentero y muy veraniego. Me parece muy bien que lo hayan sacado en junio, porque a lo mejor en otra época me parecería una mierda. Pero bueno, también novedades de Usamaru Furuya, eh, que es eh, que, creo que lo comentábamos antes, autor de Happiness de Milky Way, tenemos por varias zonas, es decir, por una parte Ponemon que ya os habíamos hablado de autoasasinofilia quiero ser asesinado por una colegiala toma ya pues esa es la novedad de Usamaru Furuya por Ponemon y por otra parte en ECC en, en, en eh, de Usamaru Furuya la cruzada de los inocentes, bueno autor de moda, así que todo el mundo lo está sacando, ya sabéis dónde encontrarlo por otra parte también tenemos eh, de Tomodomo, Antiguos Alumnos, que esto es una secuela de la misma clase de la autora Asumiko Nakamura, eh, puede ser que no sea Asumiko porque yo lo pronuncio como me da la gana, pero ahí está la novedad, y, y bueno eh, de Fandogamia, si ya lo decíamos antes, ahora que nos mandan cosas con más razón, la novedad de este mes, que no la tenemos, obviamente vamos A hablar de trampas agridulces, no de esta, pero es Love in Hell, que <ríe> viene a venir esto de un muchacho que se emborracha, se muere y va al infierno. Y entonces le toca arrepentirse, ¿vale? Y si no se arrepiente, le darán con un palo lleno de pinchos. Yo espero que sea sadomaso, en serio, lo espero. Con sinceridad, bueno, al menos la... La, la diablesa que sale en la portada <risas> va con la estética bien. <risas> a ver, eh, yo tengo que decir que, que bueno, son, son, son, son malos, ¿vale? Porque a, hablan mucho, pero no anuncian oficialmente licencias y tienen cada cosa que va a salir, que, que, que ha sido comentada como de tapadillo, que yo le tengo unas ganas desde hace. Un año que son una barbaridad, o sea, son pelotazos y, y, y bueno, o sea, le tengo ganísimas. De cómic sí. americano, ¿eh? Pero vamos, me callo, sí. me callo porque yo qué sé, acosadlos a ellos en Twitter. ¡De cosas! Exacto, pero. Uf, y, y una de. El otro día estaban haciendo. Se mueve mucho en Twitter, por cierto, tienen Instagram y todo ahora, son, sí. son bastante graciosos, la verdad. Y. Y es, eh, es gracioso porque hicieron una encuesta que no sé qué ponía, de, ah sí, que estaba promocionando trampas agridulces, y ponía, ¿qué sabéis de trampas agridulces? Y ponían varias cosas, y la última opción de estas de las encuestas de Twitter era de, si no es ya hoy, paso. Y, y tenía un montón de votos, un montón de votos, y, y dijeron, Ah, ya sabemos por dónde vais. Bueno, pues tenemos una cosa que bueno, ya veremos, y yo, joder, tío, es que siempre estáis picando con las licencias nuevas, no nos hagáis esto, y ¿qué decimos siempre del día a hoy? Que da calor en el corazoncito, no podéis, no podéis hacer esto. Y, si lo has visto, o sea, tenéis que decirlo, Mojarse y decirlo Bueno, y una cosa, y una cosa que, que sí que quería anunciar al respecto eh, es sobre mangañol. Eh, manga español ¿Eh? que, que el otro día anunciaron que las chicas de Chianou Studios que ¿Sí? bueno son la caña de España también además aquí literalmente porque son españolas <risa> además creo que el otro día les hicieron una entrevista en un periódico francés y todo o sea muy guay muy guay es que todo. en Francia sí que han publicado mucho más que aquí sí pues eh, tienen publicado por Fanogamia Eh, corazón de Melón, mm. y anunciaban eh, que 34.000 copias llevan ya eh, publicadas, o sea, bueno, eh, publicadas, eh, eh, impresas, impresas, que es una barbaridad, o sea, es una auténtica barbaridad, o sea, hay tiradas de cómics de las que se hacen mil o 1500 tiradas, o sea, 34.000 es una barbaridad, mm. y sobre todo me llamó la atención porque, bueno, ellos lo dijeron y la gente en Twitter se hizo un poco de eco, y eh, Busquets, que es eh, guionista español de varias cosas, por ejemplo, El rey de la carretera, junto ¿Eh? con José Ángel Ares, dijo, a ver, es que lo que no entiendo es porque de esto nadie habla, o sea, eh, hay gente que le sacan un cómic y que en todos los medios ya sea comiqueros o no, incluso en algunos trascienden a, a medios generalistas sí. eh, sale publicado hasta en la sopa, ¿sabes? que han sacado un cómic o que han vendido tantos cómics o por ejemplo que los exportan a Estados Unidos, lo cual obviamente yo estoy súper a favor, ¿sabes? Y, y si los españoles venden en Estados Unidos, o sea eh, vamos, me tiro de los pelos o sea, genial y ojalá salga en todos porque yo creo que cuanto más cómic se venda y cuando el cómic tenga mejor nombre, eh, mejor para todos realmente, mejor para toda la industria además del cómic española sí. pero eh, que nadie se hizo eco de esta noticia y es como eh, ¿por qué? porque es cómic para chicas, ¿sabes? es como cómic, eh, bueno, manga en español, ¿sabes? Pero bueno, ya sabéis que yo con cómic abarco todo, o TVO abarco todo, pero esto es eh, pues eso, un TVO más para chicas más para chicas adolescentes lo que sería el llamado Soho aunque obviamente si vendes 34.000 copias es porque lo compra muchísima más gente y, y nadie se hizo eco, nadie nadie ¿sabes? lo publicito y es como, a mí me parece una barbaridad me parece un, un hito estupendo y joder, pues desde aquí mmm, felicitar muchísimo a las chicas de Chiano Studios que además tienen ahora Champrin, que lo están eh, editando con Ediciones Babylon y, y nada, que son unas máquinas joder, que hacedles caso, coño que, que son estupendas Y, y nada, pues eso, quería simplemente decirlo, y que dejéis de discriminar a las chicas que hacen manga en español, que es que, tío, venden muchísimo, invertid <risa> en ellas, que, que os hacen Que son oro, valor bien. seguro, valor <risa> seguro. <risa> que venden sí. mucho. Y, pues, y nada, pues eso. Pues sí, ya pues ya solo me quedaba precisamente eh, dentro de las fronteras españolas, no es manga pero es relacionado con el manga anime así que lo he metido en esta sección por ser novedad, por una parte El viaje de Chihiro, nada de lo que sucede se olvida jamás que es un libro que explica la película paso por paso de Álvaro López y eh, que le han dado muchísima difusión por Generación Ghibli y que tiene una pintaza impresionante y tremenda y, y bueno, que además se he echaba a firmar eh, Porque ha hecho firmas de la feria del libro que lo han puesto y yo estoy aquí que me estoy muriendo de la envidia porque esto, <risa> esto la, la edición es preciosa y, y a, si hay una película que se preste a ser explicada con tranquilidad porque tiene significados a porrillo es esta, así que ole. Y bueno, también de Diablo Ediciones, ya que lo tengo aquí delante, ¿por qué no decirlo? Eh, de Antonio Homo López, el lenguaje del anime, del papel a la pantalla. Y, y con bien. esto ya cierro el eh, manga ¡Y nos vamos al manga! ¡Qué sí, buen día! <risa> <risa> Me volví a preocupar Mucho más todavía que allí. Ya que estamos en la sección principal se nos han hecho un poquito largas las noticias pero es que teníamos muchas ganas de hablar, llevamos mucho tiempo sin grabar y en esta sección principal vamos a hablar de distintos mangas que es un tema que muchas veces Rosa ha tomado Pero como yo soy así y encima soy súper tiránica, al final siempre terminamos hablando de las cosas que a mí me gustan y me parece súper injusto. Porque en España el manga es un fenómeno bastante importante, creo yo. Hay además eh, muchísimas, sobre todo chicas, que, que leen muchísimo manga y tenemos que decir realmente yo, aparte de los cómics de Asterix y Obelix, que eh, mi padre y los de Tintín, que mi padre me compraba de pequeña yo empecé leyendo manga, o sea, yo eh, empecé leyendo tanto Dragon Ball como tanta otra gente, o como Marmala de Boy, que además la echaban en la 2 Y que para mí, Marmala de Boy, es el manga. La familia mm. crece Marmala de Boy. Y luego eh, he encontrado cosas que había olvidado en mi casa, pero eh, que tengo por ahí que también son otros mangas, otros ojos, que, que porque te gustan. Esas cosas que haces cuando eres joven, ¿no? Que lees una serie y como tampoco tienes ni idea, intentas comprar otras cosas que se parecen. Y entonces <risa> eh, tengo varias cosas, mis recuerdos del instituto, también tengo Hannah Yoridango, o no me lo digas con flores. Sí. varias cosas super sojo que luego yo me dediqué a leer solamente cómic americano y leo super poco manga, las cosas que leo es porque me vienen muy recomendadas O porque Rosa me las deja Pero porque se las dejo, ¿no? Porque se las meto así, escondidas sí. Dentro del resto de los cómics, ¿sabes? Sí, no, pero vamos que, que joder, que hay cosas muy buenas Y que, y que por, realmente por mi culpa Porque a veces soy un poco señor eh, No leo y que no comentamos Y que tiene muchísimo fandom Y creemos que, joder, tenemos que comentar Entonces eh, Nada, pues en este programa vamos a hablar de manga Y o sea que voy a decir más barbaridades de las que suelo decir al respecto porque no tengo ni idea, así que por favor perdonadme. Este programa puede que esté bastante bien fundamentado porque rosa de manga sí que sabe, a diferencia de cuando yo algo que cuando yo hablo que no tengo mucha idea. Y, y nada, hemos decidido hablar, como ya anunciábamos en la introducción, vamos a hablar, en primer lugar, de trampas agridulces, como uno de los ojos clásicos, súper, súper, súper, súper clásicos. Bueno, pues trampas a dulces es un tomito finito que nos trae tres historias cortas de una autora o de una mangaka que se llama Meiando o Ando Mai. No, mai ando, sí. mei ando, ando mai. es que Lo, lo que, escrito... que pasa es que, claro, sí, porque en Japón eh, alteran, se dice antes el apellido y luego el nombre, pero claro, aquí ya tenemos la esta de que me, yo supongo que Mai será la, el nombre, y entonces sí que eh, si lo pronunciáramos de la manera oriental eh, deberíamos de decir Ando Mai, pero... Mm -hmm. claro, no lo sé seguro, a lo mejor es el apellido es que con los nombres japoneses tampoco se controla hasta... Es bueno, cuando... pues yo hice, yo hice la coña, ¿vale? Es Mayando, me paso el día Mayando, pues bueno, da igual cambia eh, <risa> eh... no nos va a enviar más cosas por culpa tuya Lo sí. sé, lo sé Bueno, pues este es eh, un manga de, de Soho, de tres historietas eh. cortas que además eh, estuvieron publicadas. Bueno, al, publican... antes, de, antes de entrar en el asunto, que ha habido gente que me lo ha preguntado y claro, eh, normalmente solemos hablar de cómic americano, europeo, superhéroes o algo independiente, pero no hablamos de manga, y hay que decir como bases aunque luego nos las vamos a pasar por el arco del triunfo eh, la terminología eh, Ah, vale, es verdad Cuando hablamos de Soho nos estamos refiriendo eh, a eh, un cómic que va dirigido a una demografía femenina y eh, adolescente joven, ¿de acuerdo? Mm -hmm. A diferencia de el Josei, que sería demografía femenina, pero más madura o adulta. Y eh, la contrapartida sería el Shonen, que sería eh, la demografía masculina joven, y el Seinen, eh, masculina más adulta. Entonces, esto es un Soho de toda la vida, de libro de visual. Bueno, lo que estábamos... y lo que estábamos hablando antes también era que nos parece un poco mierder esta sí. distinción no sé yo, o sea, no sé yo como de, de, de... A ver, todo esto tiene que ver con cómo socializas claro. a, a la gente, ¿no? Entonces, eh, yo supongo que, que a lo mejor en Japón, es que es... Bueno, lo que yo tengo entendido, porque sí. me lo ha contado Rosa, no porque yo lo sepa, es que, por ejemplo, en, en Japón en ¿sabes? En Japón, eh, el, el yaoi, el yuri, que son historias eh, lésbicas o gays, eh, respectivamente, que sí, pero son, al como, son como bueno sí Yuri chicas Yuri eh, ya eso, hoy, chicos eso. pero bueno que son como cosas eh, que tienen que venir muy anunciadas porque como que la sociedad en general no lo acepta mucho o sea que es una sociedad mm. bastante eh, vamos que respecto de esas cosas es bastante estratificada y bastante cuadriculada pero digamos que a nosotras la distinción está de Sojos, ojos yo ya como has dicho José y, y ya sé Sí. Y Seinem es como un... Bueno, no sé, me parece que son quizá forzar un poco determinados cubículos en los que quepa mm. gente porque bueno, antes estaba hablando de Marmara de Boy y yo conozco a un montón de chicos chicos heterosexuales mm. eh, además, <ríe> quiero decir como que el público completamente contrario al que se supone que se debería dirigir esa serie, mm. que estaban muy enganchados a esa serie y al anime, además o sea, sí, porque sí. lo echaban en la 2 entonces pues lo veías. Es que era Total. de la época en la que lo veías y tú no sabías que esto era, era, era anime, eran los dibujos Dibujos. Es como es Dragon Ball, eso no le considera anime, eso es Dragon Ball, ¿sabes? Y por ejemplo, Dragon Ball sería un Sonen y, y, sí, claro. claro, y yo veía, claro. ¿sabes? Y yo era una niña, o sea... Entonces... Sí, pero es lo que dices, es que uh, es una distinción que atiende a la sociedad japonesa que es, tan, uh -huh. que es muy, muy machista, que tiene unos clichés ideales un tanto... ...pervertidos... Y, y, ...y tanto en el sentido de pervertido de... Oh, las brazas... ...como en el sentido de retorcidos también... ...sabes, que son conductas que a lo mejor se ven muchísimo... ...en los mangas... ...pero que en la vida real... Eh, ...no se ven porque la gente no se toca... ...está muy mal visto y, y esta distinción... ...sí que es muy marcada... ...y eso se ve sobre todo en los doramas... ...que son los, las telenovelas japonesas... ...vaya... Y que, sí. ...y que se ve que efectivamente su forma de comportarse... ...no es tan extrovertida... como estos personajes típicos que te ponen, que son muy cuadriculados, muchísimo. La disciplina es súper importante. Y parte de todo esto es esta distinción. Pero lo bonito es... algunos ejemplos como vamos a ver que se salen del género porque al fin y al cabo pues lo bonito es no, no estancarse ¿no? y no clasificar claro, o sea, si a mí me parece, o sea, me parece bastante dañino además esa distinción tan clara de esto para chicos, esto para chicas o sea, eh, aquí y además es algo que, que creo que tenemos bastante claro es fuck gender roles, a la mierda hmm. los roles de género o sea, eso es un constructo cultural y, y hmm. vamos, o sea, que a cada uno le guste lo que le tenga que gustar pero bueno, en primer lugar vamos a hablar de trampas agridulces que sí que es un sojo, eh, vamos, sojo sojísimo, A con toda la ley. Para lo que sí que puede ser útil es por si vas buscando algo de este estilo, buscas por esa etiqueta y encontrarás algo de este estilo. Pues si vas buscando ese ojo, encontrarás trampas agridulces. Sí, porque... exacto. Y tiene... es, una, es una autora que, que se ve que lo está petando muchísimo en Japón. Mm. Y estos son tres historietas cortas que... que salieron en distintas revistas, ¿no? Porque ahí hay revistas de Soho. Una cosa muy interesante es cómo se vende el cómic en Japón, porque sí. realmente hacen un formato súper barato y de ahí que tengan una industria súper fuerte. O sea, eh, en el fondo, porque venden, venden cómics como venderían periódicos, lo cual está bastante bien. Sí. O sea, quiero decir, es, es una... vender el cómic muy barato y no hacer ediciones carísimas que valgan 30 euros, es algo que facilita mucho a que la gente lea cómic, porque no considera que es algo en lo que se va a dejar el sueldo así que, eh, bueno, pues eso son en tres revistitas distintas o, o a lo mejor la misma, pero vamos, distintos números y entonces son sí. eh, numeritos que salían en revistas en las que recopilan historias de diversas autoras, lo cual también me parece muy bien de distintas mangacas porque es una forma también de darte a conocer, no con una historia larga, sino con una historia más cortita Lo cual en España tenemos ejemplos de este tipo, por ejemplo, en la revista Voltio, hmm. que coordina Ana Uncina. y que estas cosas están muy bien para gente que no es tan conocida pues un poco dar el salto y, y ser eh, y ser más conocida para gente que empieza en España pues eh, eso sí que conozco un par de publicaciones en ese sentido mm. estaría muchísimo más guay que hubiese más aparte de todos los fanzines, pero mira eh, un sitio donde sí que funciona muy bien lo de las revistas en España bueno antes había una grandísima tradición y ahora parece que estás retomando en el rol En sí. el rol hay revistas que ahora mismo está crítico, nivel 9, creo que, y alguna más por ahí, que, que te sacan, pues, eso, historias cortas, además de las novedades y demás, te sacan módulos, historias cortas, y es una muy buena manera de, de ver material, ¿sabes?, a sí. través de la revista, y eso tenía una gran tradición, y me gusta mucho que se esté retomando, porque, como dices, me parece una forma muy asequible de acceder y... a cosas muy diferentes, lo cual mola. A ver, en España lo que sí que hay mucho es gente que publica sus cómics por internet. O sea, de hecho, cuando sí. Gamia tiene la línea ADSL, que <risa> se llama, por, por internet, y luego, pues, en el en la plataforma de subcultura. Hay, hay mucha gente que publica sus, sus vamos sus, sus cómics y yo conozco eh, a una chica que se llama Lea que bueno tiene un estilo super cookie pero super vamos una tía que lleva un parche que matan gente tal bueno está muy chulo luego la del bosque que es, sí. creo que es la misma de por siempre jamás o, bueno, no sé, pero vamos que sí que conozco varias y luego la chica esta de eh, la cascada y, y la bueno, vamos, del espacio y tal, vamos, en subcultura hay un montón de cosas y además están en español y son, son muy chulas, pero bueno, que siempre está muy guay sacarte eh, el TVO mm, para venderlo en salones y luego también está muy guay que haya revistas porque, joder, no te encargas tú de la edición pero te das a conocer una Eh, una editorial más grande se encarga de la distribución, eso siempre ayuda tal, bueno, en fin, que yo creo que la revista Voltio que la saca, creo que es la cúpula, eh, yo creo que vende bastante bien y que es un poco de ese estilo, lo que pasa es que es más independiente, pero que molaría bueno, no sé, a lo mejor hay es que yo aquí hablo desde el desconocimiento absoluto pero, pero vamos, que siguiendo, nos vamos por las ramas, tía, sí, pero, sí, sí, ¿pero sí, sí? esto, o sea, bueno, total que en Japón sí que se hace mucho, hace revistas y tal y cual, historias cortas, porque además luego hablaremos de Moto Hagio de la del sí. eh, undécimo pasajero, aunque todo el mundo dice onceavo pero bueno, que también empezó publicando así en revistillas ah, pues y tal y cual. vamos si quieres, es decir, alteramos el orden en ¿eh? Vamos, con no, no, no, no, vamos, o sea, quiero decir, bueno, pues eso, que Trampas Agri Dulces es un sojo súper, súper clásico, en plan de chica que, que está, pues es muy tímida y tal y cual, y un chico más hecha para adelante que quiere ligar con ella, vamos, básicamente, o sea, hay súper pastel y, y todo ese rollo, que a mí... Eh, me ha me ha servido bastante porque yo sí que he leído otros otros mangas que, que me ha dejado rosa en plan que, que que eran así como más cómo se llama el tío este el de la caca Inio Asano Inio Asano pues eso que eran como mangas más independientes y sí. tal y que una de las gracias de Inio Asano es que re, subvierte los los sí. estereotipos del género y tal y entonces claro qué me pasa a mí No, me pasa como con el Watchmen que es como, el Watchmen está muy bien para alguien que ha leído ya muchos superhéroes pero si de primeras lees el Watchmen no te enteras de lo que van los superhéroes porque es como una deconstrucción del superhéroe, pues con Inua no me pasó lo mismo que está muy bien, debo reconocer que la de la chica a la orilla del mar me gustó me gustó mucho, pero luego tuve que buscar en internet exactamente qué era lo que significaba, porque no terminé pillando del todo, y creo que si hubiese sido eh, lectora de Soho Hmm. quizá hubiese pillado muchísimo mejor a Inio Asano. Porque, bueno, es un tío raro, vamos es a decirlo. Es un tío muy raro. He, he, ido, he y... leído por ahí, creo que Banff es el que suele decir que Inuyo Asano necesita que le den un abrazo. <risa> <risa> Uno muy fuerte, sí, sí, sí. sí. Y, y te dejé el que es más asequible, porque es que luego tiene cosas, o Yasumi Pum Pum y, y, y Nijigahara Holograph, que yo me lo he leído varias veces y es un solo tomo y todavía oh, hay cosas que digo... Sí, pero... En fin, que sí, que, que Iñezza no es... una experimentación, Difícil. pero bueno pero esto al contrario es es lo es, es decir, son los, los géneros comunes que te encuentras que que incluso la autora se presenta como se suelen presentar en las clases, que además dice su tipo de sangre y todas estas cosas, ¿sabes? Sí, que es, y, su, y su signo del zodiaco, es muy japonés desde luego es muy muy japonés que son cosas que a quien no esté acostumbrado le sonarán todo a, a pero qué cojones estoy leyendo porque esto no, no sé Y hay muchas expresiones pues, que te recuerdan a cosas que has visto en otras series y, y pues eso, muy un sojo muy sojo, vaya Exacto, o sea, y es efectivamente o sea para la gente que le guste el pastel el romance y el sojo muy sojo, así que pues, tampoco podemos decir mucho más porque es que si no nos cargamos el claro, porque es porque son es tres que... historias cortas. Y además ya dieron el principio de la primera en el día del cómic gratis así que es verdad. Y si, lo, que si nada... lo catasteis es una buena forma de, de ver la línea que sigue el cómic, porque además, además la... creo que luego lo subieron a internet gratis, mm. o sea gratuitamente para leer la introducción al principio, o sea, es otra cosa guay, ¿sabes? porque tú lo lees, decides si te gusta o no y ya, pues si eso lo compras Bueno, de todas a formas ver... decir que, que esto es un tomo único, son eso, son tres historias eh, autoconclusivas, autoconclusivas, independientes por lo tanto, para darle un tiento a la autora y ver de qué estilo es si es que eres muy adicto al soho está bien, porque es una edición baratita y conoces a la autora que lo está petando en Japón Y además, razón de más, si ya tienes la prueba en internet, pues te, te acabas de convencer de decir Ah, pues mira, sí, me lo compro, o oh, pues, pues ya he visto lo que es En fin Pues eso, y, y nada, pues eso, muy, muy amor y muy tal y, y ya está, o sea, realmente es que no podemos decir más sin destripar nada Así que vamos a pasar al siguiente Vamos a pasar al siguiente, que sería Silent Boys Oh, oh, oh, oh, oh, Silent Boys, que a mí me lo dejó Rosa, Rosa hace mil años. De hecho, me leí los... Es de, es de Milky Way, ¿vale? Sí. Eh, porque Rosa Milky Way les compra todo el catálogo. Sí, yo ya está. ¡Milky Way! ¡Mandao mangas! <risa> eh, bueno, es que a partir de ahora pienso decirlo por si cuela a cualquier editorial. Luego no nos escuchan, pero no pasa nada. Se pero, lo decís. ¿Vosotros se lo decís? Si Oye, bueno total que Rosa me dejó los tres o cuatro primeros los cuatro primeros eh, me, los, me los leí en una tarde eh. o sea porque ese es el o sea ese es el nivel de Claro, son o sea, joder, son pequeñitos, porque es lo que tienen lo, los mangas, la verdad es que, bueno, con el de trampas es igual, o sea, yo sí. me lo vendé en una noche, mientras me puse la mascarilla y todo para ponerme bella, pues, eh. Eh, joder, se lee muy rápido y engancha muchísimo, lo que pasa es que me pasa lo mismo que con las series de Netflix, yo me leo cuatro tomos, y me los leo del tirón, y luego ya hice el parón porque Rosa tenía que dejarme el resto y tardé muchísimo en terminar de, de leerlos con las series de Netflix me pasa lo mismo que yo me puedo ver cuatro o cinco capítulos seguidos pero como pare ahí como pare a lo mejor tardo tres meses en, en terminar de verla bueno pues creo que este este este manga sí. eh, puede que haya tardado como dos años <ríe> o un año y pico en leerlo Pero por eso, eso sí, el otro día me puse y quinto, sexto y séptimo tomo cayeron todos, vamos, uno tras otro y del tirón y es súper entretenido. Yo es que lo La que... verdad es que tengo que decir que con, con esta serie de Milky Way fue ya cuando les declaré mi amor eterno y me puse de rodillas. Y la fui comprando mes a mes y era de las que más ganas tenía de que llegara. Y eso me hizo muchísima ilusión porque la verdad es que eh, tuve un tiempo bastante apartada de lo del, del manga. Va, igual que lo has contado al principio, voy yo con mi historia. Eh, sí. En mi casa es al contrario. En mi casa mi madre me decía que me compraba todos los libros que quisiera y mi padre me compraba todos los TVOs de superhéroes que quisiera porque... Sí, mi padre es adicto a los tedios y tengo, yo me leí todo, es que eh, Daredevil, mogollón de Spider-Man, Estela Plateada, era, vamos, era Dios en casa, los Cuatro Fantásticos no, pero bueno, en fin, eh, y entonces lo primero que yo me compré yo fue... Un manga, porque eso mi madre no lo consideraba literatura, así que no entraba en su ámbito. Mi padre, uy, los dibujitos estos japoneses, tal. Y, y el primer manga que me compré así religiosamente fue Fruits Basket, Furuba. <risa> Y, y esa sensación de calidez de esperar el tomito y tal, hasta luego me he seguido comprando cosas, pero ya he tirado sobre todo a one shot o cosas que sabía que estaban acabadas, ¿sabes? Y, y ha sido con este uh, Silent Boys que me ha vuelto esta sensación y estas ganas de seguir serie y. Y, y me ha gustado muchísimo eh, Por cierto, decir los datos Que como somos sí, un desastre, sí. los decimos como queremos eh, Ya hemos dicho que es de Milky Way y la autora es eh, Yoshitoki Oima Que además ha sacado justo El mes pasado Otro tomo, también en Milky Way To Your Eternity, pero que cambia totalmente El género eh, Bueno, la base es que Asylum eh, Boys va de... Mmm, Eh, es una historia sobre discapacidad y sobre bullying. Y sí. es una historia muy bonita, muy costumbrista. Eh, y sin embargo, este tuyo es de y lo digo por avisar a la gente, porque es la misma autora, pero el rollo es totalmente distinto. Parece una especie de fantasía extraña, una espera que baja a la tierra y comienza su viaje. O sea que. Sí, no, esto, esto es costumbrista total. Además lo estábamos hablando antes porque queríamos mm. hacer un programa de sojo. Sí. hacer un programa hablando de Soho porque además, joder, es que tanto sí, porque, Rosa sí. voluntariamente empezó leyendo mm. Soho y yo igual, ¿sabes? ¿Sí? O sea, yo Bueno, Shonen también, supongo que Dragon Ball es Shonen, pero bueno, mm. que yo empecé también comprándome Soho, es algo, creo que el manga, además al no tener esa connotación de tener que ir a una tienda de cómics toda llena de señores, porque además aquí en, en Valencia eh, hay tiendas, la tienda más importante que es Imágenes, eh, Tiene una tienda de manga y tiene una tienda de, de cómic americano, de cómic, sí. entonces es eh, en una tienda de manga te daba menos rollo, menos rollo entrar, porque eh, había más chicas, ¿sabes? Entonces era como más agradable entrar. Eso es verdad, eh, bueno, en Albacete, esto es muy triste, pero... Eh, antes había tres eh, Si tenemos en cuenta eh, ¿Cómo se llamaba? Comikers o algo así O Comics, eh, Pero cuando yo empecé a comprarme activamente Solo había dos, que uno era el S Legend, que tiene tanto manga como americano Pero sobre todo americano Y luego Makimono, que es especializada En manga en, Y además en Makimono tenía una dependienta Con lo cual, pues es verdad que se hacía más accesible En la pequeña escala albaceteña sí, pues eso Entonces es como, joder, pues la verdad es que eh, además el manga es barato Aunque aquí en España no es tan barato, pero bueno, al ser formatos más pequeños, aunque sí. claro, yo por ejemplo Marmalada de hoy me lo compraba en, en Grapa, o sea, era grande, sí, pero eso no era ya, pequeño. Eso ya no existe, es decir, eso lo, ya no existe. Ahora lo que todo más se todo. acerca es las ediciones que como por ejemplo Full Metal, que son un poquito más grandes, pero ¿qué te voy a decir del tamaño el octavo el, eh, sí, el octavo pasajero, ¿sabes? El Alien un Alien, El undécimo pasajero. Bueno, eh... pues claro, yo me las compraba en manga, pero bueno, hmm. yo qué sé. ¿Qué es? porque al final mucha gente ha entrado en este mundo y yo la primera que además soy lectora de cómic americano pero ya os digo o sea que yo mangas leo cuatro al año pero eh, joder Que, que mucha gente ha entrado por aquí, entonces queríamos hablar de Soho, o sea, queríamos hablar de Soho porque además, bueno, está destinado a chicas jóvenes, sí. entonces es como muchas hemos empezado Y, y tal. si se margina el manga con carácter general dentro del mundo, del es decir si, el ¿Dentro cómic del se... si dentro del mundo el cómic se margina y dentro del mundo del cómic el manga se margina, el cómic para chicas, es decir, el manga sí. para chicas ya está como, no sé, en, en la escoria, es, el, sí. es, es, la, es, es lo más mierda de la cadena alimenticia, no sé Y justamente es por lo que tantas chicas empiezan Sí, incluida yo. Bueno, total, que queríamos hablar todo eso, ojo, ¿no? Y entonces, en la Silent Voice, este que, que a Rosie a mí nos gustó un montón, sí. además, eh, la discapacidad de la que hablan, porque la chica protagonista es una. es una chica sorda es una mm. persona sorda y, y a mí esto siempre me ha, me ha gustado mucho porque, pero dejé por eso porque me acordé sí, de ti exacto yo yo hecho hice un curso de lengua de signos española de bueno de lenguaje de signos español pues que a lo mejor me baila un poco la terminología porque lo hice hace bastante tiempo cuando tenía tiempo de hacer cosas como esta y y nada o sea siempre me ha parecido algo eh, muy guay Eh, y me ha parecido algo que quizá el lenguaje de signos debería, no sé, al menos enseñarse además bueno, en, en, en mi comunidad como tenemos eh, lengua propia tenemos el valenciano barra catalán según sensibilidades pero, joder, me siempre me parecía que era tan fácil comunicarse con alguien si sabías lenguaje de signos español eh, joder, era tan fácil que ¿por qué no lo enseñan en los colegios? y a no ser que entres en una carrera como... Eh, de carácter social en el ámbito de la pedagogía, no te enseñan este tipo de cosas, y además generalmente es en asignaturas específicas en las que lo, lo optas, mm. que no te enseñas en nada, ¿sabes? Ni no, siquiera sino un... tienes que ah, acudir tienes... al módulo específico que es un módulo. Exacto, entonces... Que siempre me, me ha parecido así o sea no sé me ha parecido sí. algo que joder, podría ser muchísimo más normalizado y que no faltaría además hace sí. muchísima ilusión aprenderlo yo tenía un profesor que se llamaba Dani y, y era un tío genial eh, que joder, no, nos enseñó nos enseñó muchísimo era bueno era un curso que hacía los sábados por la mañana de hecho y, y me lo pasé súper bien además me sirvió muchísimo para entender Eh, realmente, cómo se siente la, la gente, porque, claro, bueno, estoy ya hablando de cosas personales, ¿no? Pero. Eh, eh... Tú, tú, ibas, tú ibas a decir que esto es un sony en un sopo, Exacto, en, en un sopo. Pero bueno, pero ya bueno que acaba con esto, esto y ya retomamos. Bueno, pues, que, que joder, realmente te das cuenta que hay discriminaciones que, que te parecen que no son para tanto, pero que cuando en el descanso del curso este íbamos a la cafetería, Eh, claro, hablábamos el, el poco lenguaje de signos que sabía, ahora sé menos todavía porque se me ha olvidado, es algo que la verdad me gustaría mucho retomarlo pero realmente la gente te mira, te mira mucho sí. y, y no es que ya... Hay gente que, que te mira más o menos raro, ¿no? Pero la gente te mira y es algo incómodo. Y es como siendo una persona perfectamente hábil, ¿sabes? Y capacitada, que no tiene ningún tipo de incapacidad, te das cuenta realmente de eh, un poco, un poquito, poquísimo de lo que eh, te sientes cuando tienes algún tipo de discapacidad, de, de la discriminación que sufres y de cómo te mira la gente, etcétera, etcétera. Sí. Y creo que bueno a mí me sirvió sabes y me pareció muy constructivo y por eso pienso que es algo que es muy fácil y que deberían en los planes de estudio simplemente incluirlos porque es algo que, que es muy fácil ayudar a, a gente que se encuentra en una situación pues de discapacidad a sentirse más cómoda y, y nada y por eso creo que Rosa Rosa lo sabe porque además bueno yo eh, tengo en mi familia gente que no oye bien etcétera etcétera Es algo bastante común, además es que es muchísimo más común de lo que parece porque por ahora por vía al final hay mucha gente que no tiene la audición perfecta sí. y, y por eso me lo recomiendo porque es eh, un, un manga que tiene esto especial, sabes que la chica eh, es sorda, es una persona sorda y tiene esta discapacidad y yo pues eh, la verdad es que me llamó mucho y dije va pues sí, voy a leerlo y yo pensaba que era un ojo Y buscando rosa información, hmm. se ve que es un shonen. O sea, no, que está yo. A mí realmente... me, me sonaba porque, además, entre las bondades para reafirmar que no os lo decimos así aleatoriamente, sino que es. este manga viene con calidad avalada es que ganó el premio, eh, bueno ganó creo que era un premio Samutezuka o algo relacionado con Samutezuka en Japón y aquí el año pasado en 2016 ganó el mejor shonen manga, eh, que como hemos dicho pues es la demografía masculina joven, cosa que no nos cuadraba porque, es decir no nos cuadraba me parece perfecto, pero eh, tiene muchos de los lugares comunes de un soho dándole la vuelta de que te trata pues eso, las discrepancias capacidades el acoso y, la depresión el, también el, sí, el bullying, la depresión bullying. a mí me ha gustado mucho por eso porque Bien. además no solamente trata no solamente trata eh, la posición de, de la persona que sufre bullying sí. sino también de los, de los acosadores sí. que, a ver o sea, no es por defender ni, ni nada por el estilo en absoluto, pero es como eh, ¿por qué una persona llega a hacer eso? sabes o sea por qué una persona llega a, a acosar a otra persona por su discapacidad y por qué se genera este rechazo etcétera etcétera y también eh, creo que es una de las cosas que quizá más me han gustado y es como eh, los profesores o sea es que influye muchísimo o sea, si un profesor no está bien formado un profesor eh, no hace por eh, todo este tipo de capacidades ayudar al alumno y protegerlo del resto de la clase etcétera etcétera es que hacen un papel que que puede llevar a situaciones pues eso como las de como las del cómic hmm. que realmente pues hay momentos duros eso sí el trigger warning hay momentos duros sí hay hay momentos es que, es que claro sin spoilear, porque esto claro. es que verdaderamente recomiendo muchísimo el manga pero por si no tenéis el tiempo o el dinero para hacer la inversión a Kyoto Animation que son los de la melancolía de Haruhi Suzumiya y, y ahora no me viene ninguna otra pero vamos una una compañía potente en materia de animación sobre todo ovas y series eh, ha sacado la película de Silent Boys Una película de dos horas que me parece una adaptación maravillosa, uh -huh. porque coge las partes importantes, se olvida del relleno, no sé si te acuerdas toda esta parte de la, la película y demás que quieren hacer ellos, sí. pues todo eso lo quita, eh, se centra en las partes importantes, yo lloré dos o tres veces, sí. esto es, vamos, o sea que... que no queremos hacer spoilers porque es muy recomendable creo uh -huh. que merece la pena echar mínimo dos horas y a partir de ahí, el manga aún así merecería la pena leerlo después, primero porque yo no sé hasta qué punto ciertas partes se entienden solamente con la película y segundo porque ahonda sobre ciertas partes muy importantes que no se sacan porque no puedes sacarlo todo, pero por ejemplo la, la madre de la chica sorda, que uh -huh. es Shouhou ni, ni similla eh pues te cuentan un poco su historia porque ella de primeras es una persona horrible te la pers sí, es seria, te es, es, es intransigente dices, pues, se lo porta que le, fatal con su hijo lo que le faltaba a la pobre niña y al final Quieres abrazarla a ella también porque todo tiene su porqué y, y todos tienen su historia detrás y esto de pues lo que decíamos las distintas perspectivas que se dan eh, de ya no solo pues eso de la víctima y el acosador sino el grupo que hay alrededor ese sabes ese coro de gente que que, que motiva esto porque nunca es una persona sola y, y los familiares y eso te dan muchas perspectivas que son muy interesantes y que en la película no se pueden desarrollar tanto pero que en el manga sí y merecen mucho la pena. luego además sí, lo, lo, lo, uh -huh. también o sea lo, lo, lo difícil quizá que es para determinadas personas sobre todo si no tienen apoyo uh -huh. eh, tener a una persona en, en casa con algún tipo de de discapacidad que uh -huh. bueno si habéis conocido a, a alguien de vuestro alrededor que tenga discapacidad o tenga parientes con discapacidad que joder que es duro O sea, no, no por la persona en sí, obviamente, sino porque el sistema está formado para que todos seamos perfectos, estupendos y perfectamente funcionales. Y luego resulta que la realidad no es así. Entonces, eh, también te da un poco la visión, joder, se hace, se hace, o sea, terminas comprendiendo a, todos los, a, todos, a todas las personas, entonces te genera muchísima empatía el, hmm. el manga. Y eso es algo que a mí me parece muy importante, sobre todo en la línea de algo que es muy tumblr ¿no? Pero eh, que es siempre sea amable con todo el mundo hmm. porque no sabes lo que está pasando en su vida diaria. Entonces, eh, algo que hemos tratado en este podcast otras veces y es eh, toda esa gente que está en hater en internet, hmm. etcétera, etcétera, eh, tío, sea amable con la gente. porque no sabes eh, en qué situación está y tampoco sabes tu comportamiento, tus comentarios, eh, cómo le pueden llegar a herir, porque todos pasamos por, todas <ríe> y todos, mm. pasamos por, por muchos problemas y algunos no los mostramos abiertamente, pero oye, ahí están. Y este manga te enseña un poco a no odies a nadie hasta mm. comprenderlo y después puedes decirle, pues estás haciendo esto mal, pues estás haciendo esto bien, pues esto, pues lo otro, pero... que todos tenemos nuestras pequeñas miserias hmm. y, y joder empatizas mucho la verdad es que sí pues sí y bueno en otros aspectos también me ha parecido que es un manga de muchísima calidad eh, Te, se lo dejé además eh, por, por irse un poco de la línea de los típicos tópicos ¿no? que encontramos aunque sí que tiene eh, algunas escenas que se dan, que si el festival escolar o el, eh, los fuego, el matsuri con los fuegos artificiales eh, como tiene esta vuelta de tuerca, eh, es novedoso y además lo cuenta de una manera muy madura y la narrativa, que es a donde quería llegar que tiene y los recursos que utiliza me han parecido originales, por ejemplo eh, recursos visuales que utiliza de la forma de ver, el chico que está muy ...y cómo ve a los demás... Eh, uh -huh. Eh, que los, no los ve directamente y de hecho te tacha a la mitad de los personajes el cómic y te los tacha porque sí. no los ve y, y tiene esos recursos que me parecen interesantes también la forma de contar la historia eh, no es del todo lineal porque va abordando distintas etapas no hace pequeño un pequeño salto a, para que comprendas el origen de dónde mm. venía esto y eso también se agradece no que no te pongan las cosas del todo fáciles siempre siempre mola encontrar estos recursos que son un poco pues que se salen de te voy a contar una historia abc Que muchas veces es el problema que nos encontramos en este género, que está muy bien cuando quieres ir a leer eso, pero mmm, cuesta encontrar cosas que se salgan. Y este es un buen ejemplo de, de un shonen, que no es ojo, eh, sí. pero que podría servir efectivamente como neutro. Creíamos que era ojo no porque, pues eso, tiene los lugares comunes, tiene una relación chico-chica. Eh, pero es neutro porque es verdad que. puede gustar a todo tipo de audiencias, te cuenta historias en las que lo principal pues es todas estas eh, cuestiones que estamos tratando y no el amor, aunque está ahí, de hecho es que engancha, tiene sus momentos dulzones que te enganchan, que dices, ¡ah, por Dios! Sí. ¡Que se lo digan ya con signos lo que te dé la gana, pero que se lo digan! Y, y eso, eh, coge lo mejor de ser maduro en cuanto a los temas, de tener ese punto naif en cuanto al entretenimiento que te da, ¿sabes? No, no, no, por Que estemos con un tono serio, no es un cómic eh, pesado, tiene sus momentos ligeros y los puntos que son Trigger Warning son muy justificados, importantes sí. y, uh -huh. muy, y muy contados, muy. Son, son varios, son muy importantes porque marcan la línea, pero tampoco es que sea para echarte a llorar a los 13 razones. No, por Dios, esto es algo mucho más llevadero. Uh -huh. y, y nada, y de la película eso me ha gustado muchísimo. Habría echado en falta. Una cosa que además que viene al hilo y que me encantó, que la película tiene sonido en todo momento, ¿de acuerdo? tiene De hecho, cuando pues cuando sale ella, no hay voz, pero siempre hay música. Y en Master of None, no sé si sabes qué serie es, es de sí. Aziz Ansari, vale, pues en la segunda temporada hay un capítulo que va de mogollón de gente y no de él, y unos son una pareja de sordos, ¿vale? Uh -huh. eh, sordomudos, de hecho. Entonces, eh, cuando empieza ese segmento, se corta el sonido. Ajá. Uh -huh. Y que no podría tienes... haber sido un buen recurso claro podría haber sido un buen recurso para darte una idea del aislamiento porque es que hay muchas cosas porque se caen cosas y no las oyes ¿sabes? o sí. se eh, eso viene ella es dependiente en una tienda y para comunicarse pues ya tiene que ingeniárselas un poquito están bueno es comedia esta es una comedia de hecho están en una tienda hablando lenguajes de signos de coños y de pollas y... Y llega una madre y le dice, por Dios, que la gente quiere decir, coño, sí. que, que sus hijos han aprendido el lenguaje de signos en el colegio. Sí. Pero pero vamos, pero que a mí me agobió ese segmento, te prometo que me agobió el no oír absolutamente nada. Y, uh -huh. y habría estado guay, pero bueno. pero es muy es una película muy bonita la animación muy correcta la música muy bonita los persona el diseño de personajes es muy bonito es muy agradable, dentro de que es una estética manga, tipiquísima no abusa de esos ojos excesivamente grandes, ¿sabes? o los brillis brillis que les ponen a veces, con uh -huh. lo cual para un público que no sea muy afín a este género lo recomendaría, se, se los llama uh -huh. goles narices <risa> <risa> exacto, yo lo he leído, a mí me ha gustado me ha gustado un montón, de hecho, o sea que Vamos, yo soy el corte, ¿no? <risa> yo soy, soy un poco señor en ese aspecto, o sea que. Pues nada, yo creo que ya Silent Boys superado, pasamos al undécimo pasajero: Sailor Moon! Bueno, el undécimo pasajero, que yo lo he visto por ahí como onceavo pasajero, pero onceavo pasajero significaría que, no sé, solamente son los pies de alguien Porque, no sé, según esta, esta de una persona son siete cabezas, son nueve cabezas, o bueno, no sé son los, los, los y las dibujantes sabrán de proporciones, yo no así que para mí es el talón de alguien, bueno, total, ¿qué es el undécimo? joder, undécimo, no onceavo vamos a hablar propiamente, con propiedad bueno, eh el undécimo pasajero, vamos a dar los créditos que corresponden porque Este, este manga además eh, nos lo compramos Rosa y yo, separadamente sí. y yo, es uno Cosa o sea que no solemos hacer porque como ya hemos dicho por los suerte, dineros. tenemos los gustos muy eh, delimitados y tenemos las áreas ¿sabes? Sí. <risa> estancadas, entonces a no ser que sea una cosa en plan maravillosa que la queremos comprar por contribuir, no solemos coincidir y esta fue la magia de, oh, sí. lo hemos pillado las dos Bueno, pues eh, yo lo Compré porque lo recomendó Muchísimo eh, Elisa Macausland Que es podcaster en Sangre Fuxia, pero mm. bueno, Elisa McCausan es una de las divulgadoras de, de cómic, vamos, creo que más reconocidas en el mundillo y mm. que además eh, va a sacar ahora un, un libro de ensayos sobre Wonder Woman, o sea, mm. bueno, un libro barra ensayo. ¿no? Y la eh, publicaron el otro día en el especial sí, especialista del país. En Tentaciones ¿no? en País, ¿Sí? en, la, en la revista de Tentaciones del País salió eh, un artículo suyo, o sea, hablando de superheroínas. con carácter general. Especialmente. Es una sabia, mira, yo... Sí, es una sabia, es, una, es sabia. una sabia. Exacto, o sea, es una tía que habla con muchísimo fundamento, ya hemos recomendado un montón de veces el podcast de Sangre Fucsia, pero hablan de feminismo eh, enfocado a distintos ámbitos, los últimos es economía feminista, también tienen bailes el porno, feministas, porno, bailes sí, feministas, el porno o sea, bien. porque... Eh, su idea es que puede tratarse desde la perspectiva de género, desde uh -huh. la perspectiva feminista, cualquier, cualquier tema. Y tiene razón, ¿sabes? O sea, ya sí lo demuestran en, en cada podcast. Bueno, pues lo recomendó porque creo que era un, un podcast sobre ciencia ficción. Uh -huh. Y. Um, y recomendó el Un décimo pasajero, de Moto Hagio, por cierto, editado por Tomodomo en uh -huh. ediciones. Y. y nada, habló también de él. Que, que dije, guau, pues, pues me lo compro. Y efectivamente me lo compré. Y, y nada, también es uno de estos que he tardado en leerme porque tiene una primera historia y luego, como la continuación, que, o sea, obviamente está relacionado, pero como la primera cuestión de quién es el undécimo pasajero, te la resuelven como en, en el primer tramo de, del manga. Y... y es importante tenerlo en cuenta porque yo no me no me cuadraba en las páginas como Exacto. por mi iba leyendo decía pero leches esto escala escala y, y me queda aquí más de medio cómic y no bueno una... es un pedazo es un pedazo de tomo Es, vale y es 12 una, euros, 12 euros más y, grande de lo normal. Sí, es, es eso lo que he dicho antes para los que estéis, es de tamaños como una edición van pero con muchísimas más páginas, y es una edición muy chula además, con, con portada que brilla, y, sí. y bueno, no brilla, es que es plateada, ¿no? Es decir, sí. no no es brilli brilli, es, es plateadito, en relieve, blanco precioso es, pre... es una edición es preciosa es muy bonita sí es muy bonita y tiene algunas páginas a color sí eso eh, los mangas no es habitual tiene y algunas... además te venía yo creo que con, con, no, sé, no sé si con todos o con los primeros pero viene como una postal de... sí una postal a color sí, sí la tengo aquí uh -huh. que venía muy bien para distinguir los personajes porque yo me hacía un jaleaco sí. bueno el caso es que es eh, un manga mmm, bastante antiguo es de una autora que nació bueno es de la que se llama generación del 24 que sí. la generación del 24 son las realmente nacidas en 1949 o sea el uh -huh. baby boom japonés sí. pero tal y como cuentan ellos los años bueno pues se llama generación del 24 es el 24 son... de la época showa creo que exacto es. y entonces pues son una generación de mangacas mujeres además que realmente son como las que inician un poco el sojo, ¿no? Sí, claro, esto, eh, se dedicaban al sojo y fueron las que sentaron las bases. Lo que pasa es que, concretamente, Moto Agio eh, bebe mucho de Osamu Tezuka y se nota además muchísimo sí. en el dibujo. Y leyó mucho a autores como Philip Kaddik y también se nota un montón. Y se nota muchísimo que ella, aunque en sus primeras obras sí que fueron sojo, pues quería hacer algo científico. ficción entonces Exacto. y a mí esto o sea claro. me, era un sojo, vale porque, sí, sí, es. porque es un sojo pero pero tío no no pero o sea no, me pareció, no pareció me pareció una obra de ciencia ficción no, esto es una obra de ciencia ficción sí, tal cual y, y eso es decir que entraría más en el seinen en todo caso os he a categorizar pero bueno como como estaba encuadrada, pues se, se cataloga como Soho, pero, pero vaya, no tiene ninguno de los lugares comunes del Soho, no está en un instituto y no hay colegialas, está en una nave bueno, a todo esto, claro, no hemos explicado de qué va el exacto somos, eh, somos. Es, una, es un manga sci-fi futurista, en el que hay una especie de universidad estelar y para poder acceder a ella es necesario realizar unas pruebas muy, muy complicadas, y eh, eh, la última de ellas, consiste en, en una nave o en una determinada localización. Bueno, por... es una prueba práctica que varía según el grupo de, de participantes. ¿no? Claro, y justamente decir, la del grupo con el que estamos nosotros. Sí, es en una, justo la del grupo es en una nave espacial. Pero lo que sí que es común a todos los grupos y todos los participantes lo saben es que son grupos de 10 personas. Exacto. Y sí, en es esta la... cuando aparecen son 11 y por eso lo de quién es el undécimo pasajero, quién es eh, el que sobra y entonces eh, lo el, todas las pues las sí. intrigas de averiguar. O sea, se desarrolla es. un thriller psicológico sí, eh, de intriga a la vez con todos los elementos sci-fi molones de fallos en presión y ahora no sé qué y oh Dios mío. Estrellamos, no sé, bueno, es, es una es cosa que me ha gustado muchísimo que es efectivamente al respecto de los roles de género, pasarlo por el forro de la pepitilla, ¿sabes? Y, y cagarse en ellos completamente. Bueno, y me pareció maravilloso, sí porque... y no, que también hay una equiparación de que lo femenino es lo peor del mundo, sí, bueno, en ese pero bueno, sentido, es la, es la época, sentido, sí. es la pero época, luego, y es la o sea, está lo de pasarse eh, los roles de género sí. un poco por tal y luego, sobre todo, algo que me pareció genial. Estupendo, maravilloso eh, Superar lo de Los géneros binarios Sí o sea, Es que hay, hay personas no binarias Y joder, esta obra No sé si es del 70 o 70 y pico ¿sabes? Del 75 Del 75 Pues cagarse en los géneros o sea en los géneros binarios ¿sabes? y decir sí. no es que hay géneros no binarios en la ciencia ficción que es algo que también hemos tratado mucho que es como sí. ¿por qué siempre hacemos obras de ciencia ficción y siempre tenemos que perpetuar las cosas malas por así decirlo que tiene nuestra sociedad que es machismo tal y, y que o sea tenemos dragones que escupen fuego tenemos naves espaciales y tenemos eh, razas alienígenas pero todas son hombre-mujer y encima siempre el hombre es el que tiene el protagonismo es como Esta, eh, esta serie Se, se, se, se, se cizca Se cizca en los géneros no binarios y, y yo que sé, me pareció muy guay Sí que es verdad que, que sí que tiene un puntito machista Pero, sí, pero, pero bueno, eso pero, bueno yo entiendo también que, tiene que es Tiene muchas otras bondades. Heredera de su tiempo Entonces es decir, es que sí que se te presenta un esquema en el que ser mujer es lo peor, porque hoy oh, Dios sí. mío, me van a obligar a casarme, tal cual pom, pom. Sí. y además eh, cuando están todos los hombres solos, están todos muy tranquilos cuando hay una mujer se alteran sí. eh, pero claro Es el 75, es que esa es la sociedad que vivía. Me parece que. Nosotros estábamos en dictadura. O sea. Claro, es decir, eh, creo que tiene más. Eh, creo que es más el mérito de intentar incorporar, pues eso, elementos en los que, pues lo del género no binario o cómo percibes y a los personajes. Gay también, porque, sí, claro, un rayito también. Hay un personaje, sí, sí, hay un sí, personaje sí. que es no binario que puede. Bueno, vamos a spoilear esto, ¿no? Venga, es va, personaje... eso sí. vale. Sí. es un personaje que es no binario porque cuando llega a determinada edad. puede optar por ser hombre o ser mujer. Sí, es como hermafrodita, ¿no? Dicen exacto, los... exacto, es lo que lo que dicen en el en el manga. Entonces, claro. Eh, claro, hay rollito con con otro sí. y este ya, pero es que en principio se todos dan por supuesto que es un hombre. sí porque bueno los, no De los... eso todos dan por supuesto que es una mujer Porque es muy guapo, dicen que son como ángeles sí, Pero luego, pero pero claro, luego, luego cuando dice supuesto. Que es un hombre y ven que no tiene tetas Dicen, ah, pues es un hombre, de acuerdo Exacto eh, También podemos entrar aquí en los genitales No determinan, sí, no determinan tu sexo los... Pero bueno, en fin vamos a De hecho se enfada de... muchísimo Froll Que es como se llama el personaje Cuando le identifican con una cosa u otra Por tener o no tener Y me parece Exacto. me parece muy, me parece muy, muy, muy curioso Muy, o sea, os lo digo muy, muy curioso. novedoso para él Lo que es. <ríe> y. Y bueno, bueno, de todas formas, pues eso es eh, género por identificar, pero sí. eh, casi todos sus compañeros terminan identificándolo como un como hombre. Eso sí, ya verdad. vamos a dejar a un lado si está bien o está mal. El caso es que lo identifican como un hombre, ya no sé si hay rollito. O sea que Sí, es como, sí, hay, hay rollito. Esto, esto es un poco ya hoy, ¿eh? Sí, sí. Es, es es muy curiosa la relación entre Tada, que es el protagonista, sí. digamos, y Frol que es pues el secundario, pero con uno de, uno de los que tiene más peso porque son diez. Pero sí que hay tres, cuatro personajes sí. que son los que se cargan eh, la acción, no es que se la cargan en plan que la rompan, sino que son los que se la echan espaldas sí. y, y bueno, esto viene bien porque yo sí que tengo que decir un gran pero y es que a mí el dibujo se me ha hecho cuesta arriba, no, lo siguiente ay Dios, es que esto es dibujo Samu Tezuka es que esto son, es dibujo feo Pues eh, eso que eso, en Rosa cuando nos compramos el, el manga eh, Me lo comentó, me dijo ¿No se te hace cuesta arriba el, el dibujo? Yo dije en absoluto Claro, yo estoy súper acostumbrada A leer distintos tipos de dibujos Quizás sí. la, la única cosa buena que tengan que yo lea Tanto cómic americano sí. y algo, algo de europeo Es que yo, yo leo muchísimo dibujo y, y lo sé apreciar Sí que es verdad que es algo Eh, que, que vas asumiendo cuanto más lees. Mm. O sea cuanto más lees eres más capaz por así decirlo de eh, encontrar las bondades de un dibujo que de primeras a lo mejor aún no iniciado le parece una mierda O sea cuántas personas cuántas gente has conocido sabes que, que te digan que Mike Piñola el de Hellboy sí, sí, sí, dibuja sí. fatal y es como y es, es su tío. estilo y a Hellboy le va perfecto exacto entonces a mí mm. lo que lo que me pareció también eh, había un, un chico me preguntó una vez eh, sobre David Aja que me dijo sí. como que esto es... Porque compró un TVO de segunda mano, que era sí. el Ojo de Alcon de David Aja, y flipó un poco en colores, en plan de... ¿Pero esto es real? <risa> y es de, claro, es que David Aja no tiene un dibujo canónico, tiene un dibujo sí. muy suyo, tal, que a mí me parece una auténtica preciosidad y una maravilla, pero entiendo que quizá para un no iniciado eh, David Aja lo veas y, claro, no es lo que esperas ver en un TVO de Marvel, ¿no? Pero... Lo que me pasó con este es que yo lo vi Y me pareció un dibujo muy bonito y muy expresivo Además, o sea, pues me, me gustó mí, mucho A mí me ha costado y no porque no lo conociera Porque es que este es el dibujo Es el dibujo típico antiguo de Pues eso, sobre todo de Samu Tezuka A mí me viene por por ¿Cómo se llama el boy? Este astro boy Es, es un dibujo muy rollo astro boy Es un dibujo muy rollo sencilla Incluso, es esto que todos Los personajes son como muy andróginos Cuando todos son hombres eh, es, es decir, son todos como muy bonitos bonitos y, y, y además es lo típico que empecé a leer y dije, ah, que esto es una mujer ah, no, que es un hombre, ah, no, que es no binario oh, sorpresa es, es, es, es a mí se me hace cuesta arriba y sobre todo porque tiene un tinte muy de viñeta, ¿sabes? Y, hay, sabes que hay, hay muchos personajes, por ejemplo el, el cara pimiento, es un personaje que tiene la cabeza con, con una nariz que tiene un pimiento es, sí. es de ese estilo, otro que es cara piedra y que tiene así una cabeza muy, muy pedrosa, para un rollo sci-fi me ha costado mogollón porque lo veía como Más rollo viñeta humorística De hecho, al personaje este de Froll, que es muy histriónico Está siempre como pegando gritos Y es muy sí. es muy rollo Charlie Brown, sabes por decirlo de otra sí. manera Y muy eso, muy de viñeta Muy de TVO Entonces, para un rollo tan thriller, tensión Como es la el que es este es ¿eh? o sea, ver, La historia también es buenísima de Es decir, eh, me ha costado Pero al final me, por, eh, me he enganchado Bien enganchada, la primera parte La segunda, ahora hablamos eh, la me, me he enganchado y he superado Y, y, y eso ya, aunque es pesado tanto por el texto que incorpora porque incorpora muchos conceptos eh, mucha densidad y, y eso, y una historia muy seria con mucho empaque, al final te engancha pese a que el dibujo, ya te digo, que a mí no me acompañaba eh... A mí la verdad es que no me ha molestado y te digo que la primera parte me la ventilé enseguida, luego hice eh, lo, que, lo que siempre hago y es cuando dejo un TV a medias, mira yo tengo como 11, 12, 13, por no decir casi 20 sí. eh, TVs a medias porque me pasa ese tipo de cosas, bueno y con series me pasa lo mismo y este yo me las leo una sentada o no acabo, pero la primera parte la acabé. Sí. El, me pareció una historia genial. Y el dibujo, ya te digo que a mí en absoluto me molestó, me gustó bastante. Y luego, si quieres, vamos o sea, vamos a partir de aquí, vamos a hablar de la segunda parte. Sí. Y por si alguien nos quiere escuchar, ¿sabes? Spoilers, por si acaso. Bueno, sí. pues la segunda parte, eh, a mí me pareció, o sea, ya... resuelven el caso de quién es el undécimo pasajero, ya saben quién es y entonces entran en la universidad, aprueban y entran en la universidad y entonces es una, una intriga que surge a partir de uno de los integrantes de este grupo Que es el rey de un país lejano, bueno, de un planeta lejano y que tal Que era y cual. uno que de priori me caía regular y me interesaba un comino. Sí. <risa> es que, que creo pero bueno, que... y, sale, y sale una trama, joder, a mí me pareció una intriga <risa> para la ciega y tal. A mí me moló, a mí me moló bastante. O sea, Ay, es pero... que además me pareció si no una lo... historia muy de, joder, huyendo con la nave y tal. Y es que es como Star Wars antes de Star Wars. No sé, a ver, si no te lo niego, que como intriga para ciega está súper bien. Bueno, está súper bien. A mí no me ha, no me ha matado. No me, es que no me interesaba la historia. Esa, esa historia no me interesaba nada. Es de... Porque están en guerra un planeta con el otro. Porque... Bueno, cosas que tampoco quiero spoilearlo completamente. Para quien le interese. Pero ya te digo, el personaje del rey era... un Sosaina, que no me interesaba una patata. Luego te cogen... Me, me da la sensación de que es como una continuación forzada que no tiene nada que ver con la primera historia que era lo que yo quería leer. ¿no? Yo, me habían planteado las bases de un thriller en una nave espacial y yo quería seguir leyendo eso. Me descolocó totalmente que me sacaras totalmente de eso, que me pusieras una intriga para ciega, que se olvida totalmente del elemento thriller, que, que el personaje, ya te digo, no me caía especialmente bien el del Rey y los otros dos No sé, parece que al final me habría gustado que jugaran más con las dicotomías entre los once, ¿sabes? No no sé, a mí en la segunda parte no me ha gustado nada. Eh, ya digo, además el dibujo, pues como me costaba, tampoco me animaba a seguir y, y la verdad es que me lo he acabado un poco en diagonal al final por ver cómo acababa el asunto y tampoco es una cosa novedosa ni, ni ¿sabes? No tiene un final que digas, oh... maravilloso. No sé, a mí, a mí sí que me gustó bastante por eso, porque me recordó un poco a estas intrigas así rollo Star Wars y, y sí, que me, o sea, sí que me gustó, es un poco intriga palaciega y espías y huir y tal, no sé, y además muy eh, amor-amistad, y los lazos que unen a la gente y no sé, a mí me, me gustó bastante, la verdad, o sea, disfruté muchísimo leyéndolo y yo qué sé, ya te digo, dentro de, de, de eso, que yo soy una persona bastante fácil de contentar, eh, me gustó bastante y cuando a mí un cómic no me gusta, un TV no me gusta, es que, pff, o sea, me dan ganas de tirarlo al suelo, tirarlo por la ventana y además lo digo abiertamente y, y este, en cambio, Sí, sí que me gustó. Lo que pasa es que, pues eso, quizá es. Eh, no es, no, no me pareció para nada un sojo, me pareció más un cómic de intrigas. Eso sí, me parece que eh, muy simplificado. Porque es una historia muy compleja, sí. que intentan simplificártela mucho, porque además te cuentan un porrao de cosas en sí, sí, pocas sí. páginas. Bueno, es un buen tomo, ¿no? Pero es que lo que te cuentan es, una, es una barbaridad, convenga de intrigas tal, y que se resuelven todas de una manera más o menos sencilla. Pero, pero ¿Sí? bueno, no me, no me molestó, o sea, me, me gustó bastante, y como obra de Sci-Fi. Eh, me ha gustado mucho, la verdad. O sea, como, como una historia de ciencia ficción. Pero separada visto... de la anterior, ¿no? Es que, sí, no te separa... digo, o sea, para sí, mí, como continuación, no tiene sentido. Y por eso a lo mejor estaba como enfadada, en plan de me ha gustado mucho esto, me, me has enganchado al final y ahora me has sacado totalmente. Y me queda aquí medio tomo que va de otra cosa. Exacto, sí que es verdad que. que es como, hay una primera parte que va de una cosa y otra segunda parte, más larga por cierto, que va de otra, pero a mí es que me han gustado las dos, eh, la primera es un poco rollo quizá más alien, ¿sabes? Sí. Es como un, Sí que hay más, eh, como te diría yo, tensión, terror, eh, drama, eh, esto todo puede salir muy mal, como mi padre me decía siempre en las películas, van a morir todos, <risa> <risa> y en cambio la segunda parte es eh, más, pues eso, me pareció más Star Wars por el tema de distintos planetas y, eh, yo qué sé, espionaje y tal. Es que a mí ese rollo también me gusta mucho, entonces quizá es algo, es, eh, filias personales, por así decirlo. No lo sé, yo, yo no vi tanto el paralelismo. Mira, me recordó más, de hecho, a una novela de, de, de Juego de Tronos que se llama... El. la muerte de la luz o algo así, que, que es eso, que también es palacio y mundos y guerras y demás. Y, pero no lo asocié con Star Wars porque no tenía las cosas icónicas de Star Wars que al fin y al cabo... Para que veáis que yo soy una fan Aférrima de Star Wars, pero soy alguien Racional, las historias de Star Wars Son muy simples, eso es así, ¿sabes? Es decir, y, y, son, y son Trasuntos de otras cosas, ¿no? Ahí hay originalidad justa La originalidad es el mundo y es todo lo que Lo rodea y es todo ese lore que se ha ido Añadiendo y que estaba Y que ponía las bases, ¿de acuerdo? Eh, pero Eso no lo tengo aquí Y ya te digo, los personajes me dan un poco Igual porque el rey me importa un comino y, y es su guerra y luego los sí. otros dos estoy más interesada por si al final el, el binario se va a hacer mujer o hombre que por toda la historia de la guerra así que tampoco me sirve para que me motive a leer esa historia Pero bueno, claro, esto ya es personal, no sé. yo creo que es más eso, enfado de, me estaba gustando mucho y me has, me has cortado el rollo, me, me has cortado. Ya, que, pero bueno, que de todas formas a ti es como la primera parte la compras, ¿no? La, no, la es primera que... parte la compro totalmente, es decir, por los 12 euros yo compro la primera parte solamente y me quedo tan tan contenta. Eh, ya te bueno, digo, el, lo del dibujo al final... es algo personal, pero a quien le guste el dibujo antiguo, pues perfecto. y luego al final incluyen unas historietas cortas con un dibujo mm. mucho más simple y tal que eso ya que... sí que es viñeta total eso es. sí, eso ya es viñeta total y la verdad es que son muy monas pues eso a mí sí que me, me parecieron... ha gustado, ¿sabes? eso porque... fueron muy monas, porque además eso sí que es ojo total no, y además ¿no? son, son esos son los personajes que les tienes más cariño y te cuentan tonterías y eso me ha parecido bien, eso no me ha molestado eso sí que me lo he sí. leído muy a gusto oye y sí, pues son vivencias de los personajes en la universidad y tal y, y la verdad es que son muy monas y, y yo qué sé, también son, son muy graciosas, además estuve otro día hablando con un chico que es Borja escribe eh, Death Detective ¿Mm? y hace eh, reseñas de cosas indies sobre <risa> todo y un montón sobre todo de, de Nuria Taparit <risa> porque le encanta Nuria a todos nos encanta Nuria eh, pues que a él lo que más le gustaron fueron las historias cortas porque dice que son super adorables y es verdad o sea son super adorables son muy adorables uh -huh. no la verdad es que la edición es decir eh, otra cosa no pero nadie la criticará por no ser completa exacto exacto Y nada, creo que ya nos hemos extendido bastante y creo que nos vamos a ir, pero no sin antes obviamente recordar todas nuestras redes que son Fangirl Podcast FANGERL escrito F-A-N-G-2-R-L y luego podcast en Twitter, igual pero con 3 R porque somos así de guays, arroba gmail.com por si queréis encontrarnos en gmail y escribirnos un email y también eh, podéis encontrarnos obviamente en e -box, en el que obviamente estaréis escuchando este podcast que somos Fangirl y eh, dentro de poco si las cosas salen bien, a lo mejor incluso tenemos un blog también tenemos pensado, por cierto Eh, a lo mejor hacer camisetas porque tenemos que comprarnos unos micros entonces, bueno, ya veremos sí. qué hacemos ah, eh, y, eh, y una última cosa estamos atentos que a lo mejor también asomamos la cabeza por Youtube, no para sacar cosas periódicas pero sí para tenerlo como un recurso eh, para hacer algún directo cuando se tercie o para o eso, para toda la historia del rol del misterio exacto, y eh, por último también escribimos un articulito Al mes, eh, cuando tenemos eh, tiempo para publicitar este podcast en la estupenda página de hay en que, bueno, son las chicas de Ulems a las que también las podéis encontrar en Twitter que son Ulems y que se apidan de nosotras aunque seamos las más pingadas del mundo <risa> mundial y que visitad un montón su página porque son estupendas además encontraréis información sobre temática LGBT muchísimo mm. más informado de la que damos nosotras <risa> y eh, además eh, escrita muchísimo mejor de lo que nosotras hablamos así que creo que ya eso es todo eh, eh, Bueno, bueno, eh, mini mini cosa porque a lo mejor alguien nos escucha y se extraña hola Cecilio, sí Sí. Tenemos material que grabamos y vamos a grabar más cosas. Este programa hemos estado solas, pero volveremos a llamar a todas nuestras amigas. Sí, <ríe> tenemos, tenemos eh, cosas grabadas. Tenemos porque, ya cosas grabadas, tenemos gente este... pendiente con la que vamos a hablar. Y, y eso, no os asustéis, Nos os vamos a dar la chapa siempre nosotras dos solas. Solo que verdaderamente es que hemos ido muy de cráneo y lo que queríamos sacar al final no lo hemos sacado. Se ha terciado que va a tener más sentido más adelante, así que permanece a la espera. Exacto. Y nada, eh, esperamos que os haya gustado. Y si nos, haya, si nos ha gustado, pues no os metáis con nosotras, que nos sienta muy mal. Y nada, un besito y hasta el próximo programa. Adiós.